Es martes, 11 de octubre, vísperas de las fiestas del Pilar... ...en Elche se prepara la serenata en Santa María... ...y mañana el tradicional Festival de Jotas en el Gran Teatro. Todos estamos pendientes del tiempo. Tras el chaparrón de anoche, llovió de forma intensa en algunas zonas... ...como en el propio estadio de fútbol Martínez Valero... ...y ojo, porque seguimos en alerta amarilla por tormentas. De robo calificaron ayer el partido los aficionados... ...alcanzaremos hoy una máxima de 24 grados... ...y podría volver a llover, a partir, de esta tarde. Sin duda, Elche tiene que aparecer... ...en las encuestas internas del Partido Popular y PSOE... ...como la ciudad más indecisa en cuanto a intención de voto... ...o la más importante... ...para poder ganar las elecciones autonómicas de mayo ya que las visitas de los candidatos electorales a la presidencia están aumentando en este tramo final de legislatura. No hacen más que venir para sacar pecho a ver quién de los dos es el que más ha invertido o el que va a invertir más en el municipio. La pasada semana fue Chimo Puch con la firma del protocolo para pagar los 43 millones de euros de la deuda reconocida ...y ayer fue Carlos Mazón... ...con otros cuatro millones de euros anunciados... ...para comprar el antiguo Capitolio... ...o el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo... ...para crear en Elche... ...la sede cultural de la Diputación... Solo se acuerdan de nosotros cuando truena... ...y menudos truenos, rayos y chaparrón... ...que cayó anoche, que tuvo que retrasar... ...el partido del Elche... ...un encuentro muy polémico, con expulsión... ...y penal pitado en contra del Elche... ...que no pudo pasar del empate... ...hoy hablaremos, y mucho... ...del partido de anoche. Pues hoy les contaremos que Carlos Mazón ha anunciado que sacará de las arcas públicas de la Diputación otros 4 millones de euros para comprar el antiguo cine Capitolio, el, Capitolio, el aula cultural de la Fundación Mediterráneo, el antiguo casino, para convertirlo en sede cultural de la institución provincial. También que la Universidad Miguel Hernández por unanimidad acordó ayer lunes en el Consejo de Gobierno interponer un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Consejo para paralizar la implantación del grado en de Medicina en la Universidad de Alicante. De las lluvias haremos recuento de las zonas donde más agua se recogió por metro cuadrado y también, de nuevo, tenemos que hablarle del aislamiento que sufrieron los afectados por el desbordamiento del barranco de San Antón. El mercadillo medieval ya tiene fecha, se instalará solo un fin de semana, del 20 al 23 de octubre, ...en las inmediaciones de la Plaza de Santa María... ...posteriormente comenzará la programación del festival... ...que cuentan en esta edición por ser año par... ...con las representaciones extraordinarias del misterio. El Elche no pudo ganar al Mallorca, no pasó del empate en un partido muy accidentado por la tormenta que cayó y que retrasó el inicio del encuentro y por el arbitraje con expulsión de Lucas Boyé y el penalti, el penalti pitado en contra. Este empate a uno deja al Elche en última posición con tan solo dos puntos.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 Bien, pues comenzamos. La previsión de Vicente Bordonado se cumplió. Ayer la tormenta descargó una intensa lluvia acompañada de mucho aparato eléctrico, rayos y truenos, lo que retrasó el partido de Elche, pero no llegó a suspenderse, como sí ocurrió con algunos vuelos del aeropuerto de Elche que no pudieron aterrizar y, por tanto, fueron desviados a los aeródromos más cercanos como el de Valencia. La lluvia provocó en el barranco de San Antón Las inundaciones que volvieron a dejar incomunicados a los vecinos de Alzavares Alto con los 31 litros que se recogieron en la zona de expansión de Altavix fue suficiente para que el barranco anegase de nuevo las carreteras y caminos a su paso por la carretera de Santa Pola. Las precipitaciones intensas y la mala ordenación del territorio son la combinación perfecta para que las inundaciones vuelvan a dejar aislados a los afectados por el barranco de San Antón. Donde más lluvia cayó fue ensaladas con 39 litros por metro cuadrado recogidos frente a los 9 en la pedanía del Ferriol. Y la Universidad Miguel Hernández aprobó ayer en su Consejo de Gobierno y por unanimidad acudir a los tribunales para paralizar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. El Consejo de Gobierno, por tanto, interpondrá el recurso contencioso administrativo contra el decreto del Consejo. Los representantes estudiantiles también apoyaron esta acción judicial por considerar que les va a perjudicar la apertura de otra facultad que va a suponer un despilfarro de dinero público que se necesita para invertir en mejorar la atención primaria o en aumentar las plazas MIR de especialistas y no el número de egresados en medicina. Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, vuelve hoy a Elche, en esta ocasión para reunirse con diversos representantes de la sociedad civil y con el presidente del Partido Popular, Pablo Ruth, para hacer un frente común contra los presupuestos generales del Estado. Las cuentas de Sánchez han arrancado las críticas de todos los partidos políticos, incluso del propio PSOE, el alcalde. En su discurso institucional del 9 de octubre mostró su malestar y descontento por la falta de inversión pública. ...para la provincia y para Elche y comarca. Y ayer Carlos Mazón estuvo también en Elche... ...visitó la Casa de la Cesta, ...el Museo Escolar de Fusol... ...y también el Palmeral... ...para presumir del dinero que han destinado... ...a estos tres patrimonios de la humanidad... ...y para anunciar que los promocionaran a través del Patronato de la Costa Blanca en la Feria Turística de Londres del próximo mes de noviembre. Pero el alcalde le pidió más inversión para poder equipararse a la aportación que el Ayuntamiento realiza cada año para mantener estos tres patrimonios. Lo escuchamos un esfuerzo muy considerable para el adecuado mantenimiento y conservación del Palmeral de Elch, un esfuerzo que es cercano al millón de euros y nuestro objetivo es compartir ese esfuerzo con las otras administraciones. Insisto en esa gratitud a la aportación que hace tanto la Generalitat como la Diputación, pero necesitamos, presidente, más esfuerzo. El El presidente Carlos Mazón, además, anunció que va a destinar 4 millones de euros más para comprar ese edificio emblemático en el centro histórico de la ciudad, destinado a convertirlo en sede cultural de la Diputación. Que no sea simplemente, como bien saben, una delegación institucional, sino que sea también una delegación cultural, por lo tanto, que dé vida eh, a nuestro comercio, a nuestra hostelería, en el centro de, en el centro de él se van a ser más de 4 millones de euros, eh, tanto en un caso como el otro, en función de los requisitos, eh, quien, eh, quien acapare los, los requisitos eh, adecuados y correspondientes, habrá que abordar la reforma o la habilitación del de espacio correspondiente, pero paralelamente a eso eh, ya estaremos trabajando lo que será la programación, es decir, la vida de esa delegación, que no queremos que sea simplemente una delegación institucional, de mera presencia administrativa, de atender, eh, quejas, sugerencias o peticiones... ...sino que tenga vida cultural propia... ...que tenga vida musical propia... ...que tenga vida pictórica propia... ...que tenga vida literaria propia. Pues el alcalde Carlos González... ...acompañó al presidente de la Diputación... ...Carlos Mazón en su visita... ...a los diferentes lugares del municipio... ...Patrimonios de la Humanidad... ...y aprovechó la ocasión para hablar... ...del futuro Palacio de Congresos... ...es una noticia que nos cuenta... ...nuestra compañera Marga García... ...muy buenos días. Buenos días, José. Carlos Mazón confirmó ayer que la Diputación de Alicante ya cuenta con la solicitud formal y la acreditación para la expropiación forzosa de los terrenos del futuro Palacio de Congresos. Ahora la Diputación tendrá que transferir más de 4,5 millones de euros al Ayuntamiento y comenzar la expropiación. Aunque Mazón criticó la burocracia y la entitud administrativa, el tono se ha rebajado. Y dijo que es cosa de técnicos el avance del proyecto. En este sentido, el alcalde valoró de forma positiva la visita del presidente de la diputación y reiteró que el ayuntamiento trabaja con la máxima celeridad posible. El ayuntamiento está ahora a la espera de recibir de la diputación los más de cuatro millones de euros para pagar la expropiación a los propietarios. Pues escuchamos al alcalde Carlos González. Nos falta disponer de los recursos para poder pagar a los propietarios, en ese momento ya tener la disposición de los terrenos para poder cederlos a la Diputación para que puedan redactar proyectos, etcétera, etcétera. Tan pronto como los servicios técnicos y, y jurídicos y una comisión mixta, que hay el efecto, que entiendo que desde el área de arquitectura ha estado eh, trabajando, eh, lo que nos, se nos ha venido trasladando es que lo que se necesitaba era la solicitud formal para esta... Eh, ...partida nominativa y eh, el acreditar ese eh, acuerdo o esa expropiación con los eh, propietarios para poder liberar eh, los fondos. Los fondos están eh, desde hace mucho tiempo eh, preparados para que eh, con los documentos que aporte o termine de aportar... ...si es que fuera necesario alguna cuestión más por parte de los técnicos. Es un asunto ya de, de técnicos, de cerrar la disponibilidad como nos lo solicitan en Intervención Servicios Jurídicos y Secretaría... ...cuestiones eh, de una farragosidad burocrática... ...a veces eh, difícil de pasar a limpio. Pues seguimos con más declaraciones de Carlos Mazón... ...porque sobre la candidatura de Elche... ...para albergar la Agencia Espacial Española... ...Mazón eh, dice, dijo ayer que no conoce el proyecto... ...pero se mostró favorable y positivo ante la candidatura... ...dijo que es un proyecto ambicioso... ...y que ayudará a la provincia a crecer económicamente. Pues no conozco el proyecto... ...a mí me gusta que los territorios de la provincia de Alicante... sean ambiciosos... ...y yo juego a ser ambicioso en la provincia de Alicante... ...por tanto, si se nos traslada el proyecto... ...podemos trabajarlo y podemos eh, verlo, por supuesto... ...en cualquier caso, lo que yo sí que alabo... ...es la ambición de los territorios de la provincia de Alicante... Eh, ...porque aquí os es ambicioso, queridas amigas y amigos... ...o, o el mundo pasa... Y aquí hay que estar a todas. Yo A los que no rechazamos la competencia, siempre y cuando el árbitro no pertenezca a ninguno de los equipos, eh, nos vamos al terreno de juego a jugar. Y en clave electoral, MES Compromis, liderado por Marián Campello, no ha conseguido sacar adelante una candidatura consensuada de cara a las próximas elecciones locales. Si iniciativa se ha opuesto, por lo que al final habrá primarias dentro de esta formación política para elegir a los candidatos. El primer y segundo puesto se perfilan para ambas formaciones con Esther Díez y Marian Campello y ahora está por saber si Felipe Sánchez, de iniciativa y actual Edil, podrá conseguir el tercer puesto. Mientras tanto, este fin de semana Podemos está organizando un acto con otros partidos de izquierda para intentar concurrir a las elecciones desde una candidatura conjunta con Compromís. I coincident amb les representacions extraordinàries del Misteri, l'Àrea de Promoció Lingüística i Educació de l'Ajuntament ha presentat una campanya conjunta per a divulgar tradicions ilicitanes en València. Així na que els alumnes de tercer i quart de primària rebran llibres i fullets en València sobre tradicions i cultura de la nostra ciutat. A més, la Agència de Promoció del Valencià i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ...ha donat a conèixer la campanya Esperant Llegint... ...en la qual es distribuiran a partir de 2023... ...xicotetes biblioteques amb llibres d'autors valencians... ...en aquells jocs on calga esperar per a ser atesos... ...com una clínica dental, una notaria, entre altres jocs. Escolten a Carles Molina, regidor de Promoció Lingüística. En eh, dan de retalleerbare de la Magrana, want Waaien is een representatie van het mysterie. En ook een jok, een campagne die een campagne in Tot Sands. Es mostres, son en Valencia. Es un poquet recuperar eh, la tradició valenciana, desmostres valencians i valencianes. I eh, cada cada cada college, cada cada escola infantil, hi een un joc de cartes que quatre jocs de cartes per que puguin jugar els xiqueres, xiquetes, i retomar un poquet lo que es la tradició valenciana de del mostres, un a banda lo que es la tradició, la tradició Ayer dimos a conocer a todos los premiados en el acto institucional del 9 de octubre del Ayuntamiento de Elche en el Gran Teatro y a lo largo de esta semana y de las próximas iremos conociendo en las entrevistas a los eh, galardonados, eh, tanto con eh, el Randor como eh, con eh, la medalla de plata del Milenari. Pero también hay premiados ilicitanos, eh, hubo premiados ilicitanos en el acto institucional de la Generalitat Valenciana. Chimo Puig reconoció, dio la alta distinción al poeta Miguel Hernández. También se entregó la distinción al mérito empresarial y social a la empresa aeroespacial ilicitana PLD Space y la distinción de la Generalitat al Elche Club de Fútbol, con motivo de su centenario. Y este año el Mercadillo Medieval vuelve a las inmediaciones de la Basílica de Santa María... ...aunque solo por un fin de semana, será del 20 al 23 de octubre. Ayer hubo rueda de prensa y también dieron a conocer... ...la programación completa del festival de este año. Es una noticia que nos cuenta hoy Isiar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Hemos conocido la programación del Festival Medieval que se estrenará el 26 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre, martes. En total, 15 compañías participarán en el festival con actuaciones en las distintas salas y espacios culturales como las Clarisas. ...o el Gran Teatro y en exteriores como la Plaza del Raval o Plaza de Vais. Las compañías ofrecerán espectáculos del medievo, incluso aéreos, danzas tradicionales y teatro... ...para todos los públicos y en cuanto al Mercadillo Medieval... ...se ubicará alrededor de la Basílica de Santa María y calles adyacentes del jueves 20... ...al domingo 23 de octubre... ...el Mercadillo vuelve tras dos años de pandemia... ...con 150 puestos... ...y se ubica en las calles del centro... ...y no en el paso de la estación... ...porque se celebra una semana... ...antes de las representaciones extraordinarias... ...del Misteri Delz. Pues la programación del festival... ...la presentaron tanto la concejal de Cultura... ...Marga Antón... ...como su asesora cultural, Gertrude Gómez... ...escuchamos a ambas... Eh, el teatro, eh, la puesta de circo, las danzas aéreas, los espacios que ocupamos, volvemos a la calle, al claustro de Clarisas, a la capilla de San José, a la plaza de Vais. Creo que. Y, bueno, nombres enormes, dentro, indiscutibles, dentro del medievalismo que se mueve en España y en Europa. Por fin en esta edición recuperamos una de las actividades más esperadas por los ilicitanos. En, este, en esta ocasión el mercado medieval contará con 150 puestos y se instalará alrededor de la Basílica de Santa María y calles del centro de la ciudad. Como sabéis, cada año, en función de si hay misterio o no hay misterio, a veces se instala en el Paseo de la Estación y otras veces en, alrededor de la, de la Basílica de Santa María, a nosotros nos parece más especial y más mágico cuando se instala alrededor de la Basílica de Santa María. Por eso lo que hemos intentado este año es que el, festi el mercado medieval, sea una semana antes de las representaciones, con lo cual vamos a disfrutar de ese enclave privilegiado y luego ya a la semana, a la semana siguiente pues ya tendremos las representaciones del Misteri. Y la Concejalía de Políticas Inclusivas ha impulsado un proyecto... ...para el fomento de la salud comunitaria... ...en los diferentes barrios de Elche. El concejal del área, Mariano Valera, ha destacado... ...que el objetivo es facilitar herramientas a la población... ...así como el acceso a la información y recursos necesarios... ...para promover ese conocimiento sobre esta materia en su comunidad. La iniciativa se extenderá desde hoy hasta el 4 de noviembre... ...y contará con un servicio de información móvil... ...que se instalará en los mercadillos de Plaza Barcelona... Palmerales, Altavix, Los Labradores y la Plaza de Madrid. El proyecto Conduce tu salud 2, que este año va a desarrollar, como bien dice su título, eh, su segunda edición, para proponer este modelo de salud comunitaria basada en activos, con un enfoque positivo, participativo y propositivo de la salud, donde la propia ciudadanía se convierte en promotora de la salud en su comunidad. Y ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental. Este año el lema es Dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar, con el que se quiere concienciar e involucrar en el cuidado y la protección de la salud mental desde la infancia. Durante todo el día de ayer se instalaron mesas informativas en la Plaza de Baix con actividades de sensibilización y se leyó ese manifiesto sobre la importancia de visibilizar una problemática que padecen más del 13% de los adolescentes entre 10 y 19 años. Las actividades van a continuar el 23 de octubre con una jornada de convivencia en el Colegio Salesiano San José Artesano para los asociados de ASFEME y el día 27 se celebrará el quinto aniversario del centro de día y de la residencia. Y el Hospital General ha puesto en marcha un gabinete de estética para pacientes oncológicos y de salud mental. La iniciativa forma parte de un proyecto de investigación sobre el impacto del cuidado de los problemas estéticos que acompañan a las enfermedades. La mayoría de las intervenciones están destinadas a mujeres con cáncer de mama, aunque también se destina a hombres. En este gabinete se dan consejos para utilizar accesorios que ayuden a cubrir la bolsa de pacientes con problemas digestivos o se donan turbantes y pelucas para pacientes oncológicos y el Baix acogerá los días 22 y 23 de octubre la séptima feria provincial de la adopción animal ...se llevarán a cabo exhibiciones de educación canina... ...y un concurso de belleza... ...en el que los interesados podrán inscribir a su mascota... ...en el stand ubicado en la propia feria... ...el evento organizado por las asociaciones... ...Huellas Salvadas y Huellas en la Montaña... ...junto con el Ayuntamiento... ...se desarrollará con talleres, charlas y espectáculos... ...para concienciar a las nuevas generaciones... ...sobre el abandono animal... ...escuchamos a Asten Mortes... ...vicepresidenta de Huellas Salvadas... ...animando a la población a acudir a esta feria. Hola. Sí, me gustaría hacer hincapié en la feria de la adopción... ...que es el 22 y 23, que van a haber cosas muy chulas... ...para niños también, eh, no la perdáis por favor... ...y para hacer visualización de los animalitos... ...que necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestra ayuda". Y en clave de sucesos, hoy les contamos que la policía local... ...detuvo a dos personas por robar un teléfono móvil... ...en una peluquería después de cortarse el pelo. El dueño del negocio echó en falta su dispositivo... ...cuando los clientes abandonaron el local... ...quienes habían levantado sospechas por pagar con tarjeta varias veces... ...por importes menores a 20 euros... ...en un principio los sospechosos negaron los hechos... ...aunque después de encontrar el móvil... ...a escasos metros debajo de un coche... ...reconocieron el robo... ...además la tarjeta que habían utilizado en la peluquería... ...no figuraba su nombre... ...ambos fueron arrestados... ...y trasladados a las dependencias policiales. Y terminamos con un apunte que tiene que ver con una actividad... ...que se está llevando a cabo en el aeropuerto... ...70 aficionados de la fotografía aeronáutica... ...han pasado una jornada captando las mejores imágenes de aviones... ...que han aterrizado o despegado desde el aeropuerto de Elche... ...los fotógrafos a pie de pista han eh, inmortalizado... ...pues las imágenes de los aviones que además han vestido... ...sus mejores galas ya que las compañías han puesto a punto... ...a sus aviones... ...e incluso si la programación lo permitía... ...han destinado... Más ya, ...a los aviones más llamativos... ...y con diseños es, especiales para el evento... ...estas jornadas... ...se conocen como Spotter Day... ...y se han retomado este año... ...después... ...de dos años de pandemia... ...y de no poder disfrutar de ellas. La Glorieta...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 Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte Teleelche Radio Marca 101.4 Pues cuando quedan cuatro minutos para las siete y media Es momento de escuchar la crónica deportiva de Paco Gómez Hoy viene cargada con... ...lo que pasó anoche en el Estadio Martínez Valero... ...primero una tormenta... ...que descargó sobre el estadio... ...una auténtica cortina de agua... ...hubo... ...quizá por la intensidad de las lluvias... ...en un primer momento se pensaba que iba a suspenderse el, el encuentro... ...finalmente no... Eh, ...se pudo disputar media hora... ...con media hora de retraso... ...pero menudo encuentro... ...hubo de todo, mucha polémica... Y los aficionados, aficionados salieron del estadio pues muy cabreados, porque consideraron que el arbitraje fue fatal para el Elche Club de Fútbol, que no pudo pasar del empate. Es lo que nos cuenta Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol no pasó del empate a uno frente al Mallorca en un partido que tuvo de todo, con una lluvia torrencial que amagó con suspender el partido y que lo hizo retrasarse en media hora, afortunadamente el drenaje del Martínez Valero. Estuvo perfecto y se tragó toda el agua que cayó durante más de hora y media, sobre todo de manera especial, eh, 45 minutos antes de empezar el encuentro. Un partido que acabó con escándalo arbitral. Desde la grada se gritaba fuera, fuera y robo, porque el colegiado Pizarro Gómez... ...y el VAR se ensañaron con el conjunto blanquiverde. El árbitro pitó dos penaltis en contra de los blanquiverdes. Expulsó, nada más entrar al terreno de juego, a Lucas Boye ...y dejó de expulsar a Grenier por una falta similar. La verdad es que no tuvo suerte el combinado blanquiverde... ...que vio como a los diez minutos el árbitro no vio un penalti... ...pero el VAR insistió para que el árbitro volviese a ver la jugada... ...y cambiase de opinión... ...afortunadamente... ...el lanzamiento de la pena máxima... ...de Muriki... ...lo salvó Edgar Madía... ...que estuvo excepcional... ...dos minutos después en el 14... ...llegaría el primer gol del partido... ...que marcaría Ezequiel Ponce... ...de cabeza para poner el 1 a 0... ...cuando más controlado tenía el partido... ...el conjunto blanco y verde... ...de nuevo el colegiado... ...apareció para inventarse un penalti... ...por supuesto... Eh, ...choque de Edgar Madía derribando al delantero del conjunto Bermeñón. En esta ocasión, Muriki no falló desde los 11 metros y puso el empate a uno. El Elche ya estaba jugando con un hombre menos por una expulsión rigurosísima sobre Lucas Boyé que sin intención puso eh, la pierna demasiado alta sobre la rodilla de un jugador del Mallorca. Exactamente la misma que hizo Grenier sobre eh, Raúl Guti, pero que el colegiado dejó tan solo en amarilla. En definitiva, aunque el Elche terminó muriendo en el área del Mallorca y mereció la victoria, el empate a uno deja la cruda realidad. El estreno de Alberto Gallego tampoco sirvió para conseguir la victoria. El Elche sigue colista a cuatro puntos de la permanencia y con la vista puesta ya en el Valencia. Próximo rival el sábado a las cuatro y cuarto en Mestalla. Hasta luego.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 Muy buen día. Ayer nos cruzaba rápidamente una línea de tormentas con aparato eléctrico, viento fuerte y precipitaciones localmente intensas e irregulares en el territorio, donde más llovió en la pedanía de Saladas, 39 litros metro cuadrado, en Nuevo Altavix, 31, 14 aquí en Teleels, en Carrus 22, donde menos en Ferriol, 9 litros metro cuadrado por el sur del Camdells, cantidades en torno a los 20, 26 litros metro cuadrado durante la madrugada, situación muy tranquila con apertura de algunos claros, temperaturas nocturnas que en el sur del Camdells han bajado hasta los 15, 16 grados, aquí en la ciudad en la estación meteorológica de Telaelch, una mínima que ha rondado los 17 grados. Hoy ya el embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría, seguirá alejando rápidamente por el suroeste de la península, estaremos en una situación marcada por una relativa inestabilidad atmosférica. Por la mañana, ambiente algo soleado, con intervalos de nubosidad, viento en calma, por la tarde la nubosidad irá en aumento e incluso no descartamos la posibilidad de que se escape alguna gota o precipitación de carácter débil. El viento flojo de sureste durante la segunda mitad del día y las temperaturas a la baja máximas que hoy van a rondar los 24 Grados. Mañana miércoles, jornada con una mayor estabilidad atmosférica, ambiente soleado, aunque seguiremos viendo paso de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El viento en calma de noroeste por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este y las temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 24 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17 grados, y ya de cara al fin de semana, jueves, viernes sábado, domingo, se impone la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados salvo el domingo que veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y las temperaturas van a subir en este último tramo de la semana valores máximos en torno a los 27 28 grados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 Vive toda la emoción de la Copa de Europa de Balonmano Femenino. En directo por Teleelch, Atic Go Balonmano Elche, Naisa, Nis de Croacia. Desde el pabellón Esperanza Lag. el sábado a las 12 menos cuarto de la mañana, partido de ida. Domingo a las 11 menos cuarto, la vuelta. Anima a nuestras guerreras. ¡Go Elche! ¡Vamos! Partido ofrecido por Atic Go, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación... Bending y Romautos, concesionario oficial Mazda. La Glorieta con Rosmary Alonso. Pues cuando pasan tres minutos de las siete y media de la mañana les invito a que se relajen o que disfruten de una voz excepcional, la de la cantante eh, catalana Silvia Pérez Cruz, porque acaba de recibir el Premio Nacional de Músicas Actuales. Así suena su voz.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 Als je La bent, ¿Dónde ben je niet meer jezelf. Als je niet meer jezelf bent, dan No me mandes flores a casa No pongas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 Sola, oh, que ja, siempre estaré sola.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 El Rándar, el máximo galardón que el Ayuntamiento concede... ...se ha entregado este año durante el acto institucional... ...del 9 de octubre, a título póstumo... ...al artista y compositor José Hernández Arce... ...más conocido como Pepe Tejera... ...falleció en octubre de 2017 a los 81 años... ...compuso la mítica canción Elche, Sol y Palmeras... ...que se hizo muy popular gracias a que Teleelche... ...la escogió como sintonía destacada... ...para abrir nuestra programación... ...y también gracias al poder de su letra... ...y de su melodía... ...hoy queremos conocer un poco más... ...de la carrera, de la trayectoria profesional... ...reconocida de Pepe Tejera... ...y para ello contamos con su compadre... ...con su compañero y amigo... ...José Antonio Ruiz... ...integrante del grupo Tronío del Cante... ...muy buenos días José Antonio... ...buenos días Don Mari. ...para Tronío del Cante... ...para estos integrantes... ...los amigos que quedan... ...de Pepe Tejera... ...¿qué supone el Randar. Hombre, fue una satisfacción muy grande... ...porque estuvimos juntos todos... ...en el Gran Teatro el domingo... ...para ver cómo se le hacía esa distinción a Pepe Tejera... Una, ...yo creo que es una distinción una merecida... ...ha llegado un poco tarde... ...porque los artistas la quieren coger de, en vida... ...pero, pero creo que se, la merecía, que se la merecía mucho. La verdad es que a Pepe Tejera... ...le han llovido los homenajes... ...una vez fallecido en 2017... ...tiene una calle dedicada a él por suscripción popular, tiene el máximo galardón del ayuntamiento, pero no solo por su trayectoria profesional como artista y compositor, también como buena persona. Así que, José Antonio, tú mejor que nadie, bueno, su familia, por supuesto, pero tú me puedes decir cómo era Pepe Tejera. Pepe Tejera era un enamorado de Elche, de las fiestas, de sus tradiciones, de su cultura... Eh, eh, llevaba a Elche por bandera en cualquier sitio que estuviera. Nosotros hemos estado en, en montones de sitios cantando y él siempre llevaba a su, a su pueblo por bandera. De hecho, cuando montó la canción esta de Elche, a poco tiempo de montarla, me comentó alguna vez, compadre, algún día Elche me reconocerá, me dará un premio a esta canción. <ríe> y fíjate, eh, hace eh, cinco años después de morir. Desde luego, porque esa canción... ¿Cómo la compuso él? ¿Qué, ¿Qué te ha contado? ¿Tú estuviste eh, don, en su casa, en, en donde estabais vosotros ensayando? ¿Qué me puedes contar de, del nacimiento de esta composición? Él en el año 83, 84, me la enseñó, porque él escribía, era un bohemio, escribía muchas cosas y luego pues, la, algunas cuadraban y otras no. Me la enseñó, me la cantó un poquito, que estaba a medias, y yo, Pepe, esto está muy bonito. Y entonces la remató un poquito más y la canté un día en un sitio en directo y, y le salió bordada y desde entonces adelante con ella. Y al principio le puso el nombre porque decía, ¿qué nombre le ponemos? Y estaba entre uno y otro y él decía, pues vamos a ponerle canto a mi tierra. Y le puso canto a mi tierra, lo que pasa es que luego la tradición popular de la gente le ha el tesorio palmera. Pero bueno, mira está. ¿Y desde que comenzó, cuándo, ¿cuándo fue el estreno? Eh, ¿Recuerdas qué sala y ante qué público? Eh, el, la, ¿La canción? Claro, claro, sí. ¿La primera vez que se, que se tocó? Fue, fue en, en, en la Peña Famenca del Raval, de la Peña, Peña Famenca Troño del Cante. Teníamos en el Rabal y ahí fue donde la estrenó. ¿Y una vez que la estrenasteis, vosotros sentisteis la trayectoria, lo que iba a suponer esta canción? Hombre, en aquel momento las letras eran preciosas, pero estaba, le faltaba un poquito pulir, ¿no? Y, y, y con, el, con, el, con el tiempo, él, con Almeo por ahí, ya le, le, le trajo, la cogió bien cogida, le metió una porrumita bien metida, y entonces ya... Lo que pasa es que en aquella época, como sabemos todos, no había redes sociales. Entonces hay muchos vídeos, tengo vídeos de, de, eso, de esos momentos, y luego ya cuando llegó Teler, que nos puso la canción y tal, pues ya entonces se subió arriba. La verdad es que sí, nosotros la grabamos en el 87, 88 creo recordar, en el Malabusca. En el Malabusca, sí. A nosotros Había nos impactó. En, en, en, en y nos dijo, voy a hacer un vídeo de esta canción porque es preciosa. y puede usted lo que quiera. Pues tuvo buen ojo porque con ese vídeo de las imágenes de Elche y de la letra que tiene tanta fuerza, pues abríamos nuestra programación. ¿De Pepe Tejera? ¿A él qué más le gustaba de todo lo que de, eh, escribió? Hombre, él tiene muchas letras. Tiene otra que se llama Rodeado de Palmeras, que es precioso también hablar del pueblo belche, pero él es su, su estándar, su maravilla, era su locura era el sol y palmera. ¿Qué, es, qué, estrofa, es que, ¿Qué estrofa de sol y palmeras le gustaba más cantar? A donde, donde más le llegaba era cuando escribía lo de su calle, lo que nació en la calle del gallo, junto a Río Vinalopó. Esa es una expresión que la cantaba con el corazón. Cuando llegaba a ese momento, eh, parecía que él salía el corazón. Claro, eso sí. para vosotros era, era un himno. Y... Sí, sí, para nosotros, claro. Y, Había dicho y... que fuéramos a cantar que nos la cantara. ahí veces que la cantaba hasta dos y tres veces, porque el público pom, pom, pom, les decía. ¿Y cómo fue vuestra vida como troneo del cante, José Antonio, en el Raval? Pues muy bien, nosotros montamos la Pilla Jamenca y ahí a través de ahí conocimos a Betejera y ya montamos el grupo troneo del cante y estuvimos cantando con él 35 años. Cuando él vino de por ahí de estar... Andalucía cantando por aquí, vino Elche. Entonces ya cogió todo el grupo este con nosotros y estuvimos 35 años cantando por estos por sitios. Por, por, por sitio. ¿Y a él, qué, qué os decía él de, de Elche, de esta ciudad? Porque ya era como suya. ¿Qué decía de su tierra? Él lo que más quería de, de Elche era su barrio, su barrio del rabar Siempre me hablaba de, de, de donde nació, en la calle del Gallo, en la tejera que estaba la parte de abajo. El, su barrio de Rabal lo llevaba siempre, siempre por bandera. La grande de la alba, la cesta. Es que era, era un hombre muy bohemio, pero muy buena persona. ¿Qué anécdotas recordáis de, de Pepe? Eh, en todas, porque llevabais eh, cantando con él, actuando. Es que yo creo que habéis recorrido casi toda la provincia, España, ¿cómo? Fronteras, sí, que sí, hemos recorrido, hemos tenido mucho, mucho. Pero mira, te voy a decir una anécdota. Una letra muy curiosa, porque Pepe ha sido lo que ha sido, ¿no? Pero nunca se murió, se murió sin que el ayuntamiento de ningún partido lo contratara para actuar en la fiesta A él, ¿eh? A él. Nunca jamás. Se fue con ese un poquito más del corazón. Por sí. eso me decía, algún día esta letra recogería con un premio. Bueno, Por ya. Los últimos años de morirse me decía Pepe, me voy a morir sin que mi pueblo me haga nada. No te preocupes, Pepe, que, que lo, lucharemos al final aunque tú no estés aquí, hombre. Y es lo que estamos haciendo. Es cierto, porque la, el, la calle dedicada a Pepe Tejera ha sido gracias a vuestra petición. ¿Y sí. ¿qué, más, qué más estáis haciendo para mantener viva la memoria de este gran hombre claro, y gran estamos, compositor? Ahora, ahora estamos eh, luchando para que se le coloque en Elche, en su, playa, en su barrio del Raval, un busto con, con su guitarrita para que todo el mundo que pase por allí no se olvide que Pepe Tejera fue un artista ilustre en Elche. Pues en vida lamentó sí. que no se le recordara sí. y ahora, sí. fíjate, le llueven los homenajes. Gracias a sí, sus sí. amigos y gracias al legado que nos deja. Su voz sí, no se... Claro, su voz no se apagará porque, ¿qué os parece las versiones? Porque se ha versionado muchísimo vuestra canción. Sí, ya es sí, universal, sí. ya no es vuestra. Sí, sí, sí. sí, sí. Es un orgullo. Ya en, vida, ya en vida él ya escuchaba algunas versiones que la gente cantaba y además se sentía orgulloso. ¿eh? Se sentía orgulloso que la gente... Lo versionarás, eh. Ese orgulloso. Siempre que se sonara esa letra, a él le gustaba mucho. Pero no pues, le gustaba más cantar la eh, por supuesto. Pues con él. El... Él le daba un punto. Un le daba un punto flamenco. Es, es su sello. Le daba su sello original. Pues Pero con... bueno, estamos contentos que haya mucha gente que la, que la cante y la versione. Las cosas siempre que se hagan bien. Y, y con respeto, no pasa nada. Okay, oh, orgulloso. Pues muchísimas gracias por hablarnos de él. Y también sí. por haber mantenido la llama viva de su memoria. Gracias, José Antonio Ruiz. Venga, gracias a vosotros. A nuestra Virgen Morena. Alante. Alante. Sí. Y como es cuna de artista. Almanete. Que yo también lo quiero ser. Para con este mi arte Sube de En al Y si la fama consigo oh, hey. oh, te la brindaré. Añente solí palmera, la tierra donde nací, por donde quiera que vaya, mi canción es para ti. Ayer solí palmera, la tierra donde nací, por donde quiera que vaya, mi canción es para ti, ale. Qué bonito es su misterio Y su gran ni del alba De esa virgen tan bonita La que vino por el mar Viva el che que es mi pueblo Ay. Viva el Raval, que mi barrio Ay. Viva el río Vinalopo, que linda es la calle del Gallo, que allí mismo nací no. Ayer te mi palmera, la tierra donde nací Por donde quiera que vaya, mi canción es para ti Que soy mi palmera, la tierra donde nací. Por donde quiera que vaya, mi canción es para ti. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Pues menudo partido el que disputó anoche en casa, el Elche, frente al Mallorca, hubo de todo tormentón, relámpagos, rayos y truenos y enfado de toda la afición por el mal arbitraje de escándalo y de robo, así lo calificaron. Es una crónica que nos está contando Paco Gómez desde las siete y media de la mañana. Volvemos a recordarla que el Elche no pudo ganar, no pasó del empate y es que tuvo un jugador menos por la expulsión sufrida y hasta dos penaltis en contra le pitaron. Paco Gómez, cuéntanos todo lo que ocurrió anoche.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 Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, están escuchando La Glorieta, es martes 11 de octubre, víspera de la fiesta del Pilar. En Elche se prepara la serenata en Santa María esta noche, si el tiempo lo permite, y mañana el tradicional Festival de Jotas en el Gran Teatro. Todos estamos pendientes de esa previsión meteorológica que acabamos de escuchar tras el chaparrón de anoche, que llovió de forma intensa en algunas zonas, como en el propio Estadio Martínez Valero. Y ojo, porque seguimos en alerta amarilla por tormentas, eh, por tormentas. Hoy alcanzaremos una máxima de 24 grados y podría llover a partir de esta tarde, según ha señalado nuestro compañero Vicente Bordonado. Sin duda, Elche tiene que aparecer en las encuestas internas del Partido Popular y PSOE como una ciudad más indecisa en cuanto a intención de voto para poder ganar las elecciones autonómicas de mayo, ya que las visitas de los candidatos electorales a la presidencia del Gobierno autonómico están aumentando en este tramo final de legislatura. No hacen más que venir para sacar pecho a ver quién de los dos es el que más ha invertido o el que va a invertir más en este municipio. La pasada semana fue Chimopuch con la firma del protocolo para pagar esos 43 millones de euros de la deuda reconocida y ayer fue Carlos Mazón con otros 4 millones más anunciados para comprar el antiguo Capitolio, el aula cultural de la Fundación Mediterráneo para crear en Elche esa sede cultural de la Diputación. Solo se acuerdan de nosotros cuando truena y menudo chaparrón que nos cayó anoche que tuvo que retrasar el partido del Elche. Un encuentro muy polémico con expulsión y penaltis pitados en contra del Elche que no pudo pasar del empate. La Glorieta con Rosmari Alonso. Love the world. sky. Pues la previsión de Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo, se cumplió ayer. La tormenta descargó una intensa lluvia anoche acompañada de mucho aparato eléctrico, rayos y truenos, lo que retrasó el partido del Elche, pero no llegó a suspenderlo, como sí ocurrió con algunos vuelos del aeropuerto de Elche que no pudieron aterrizar y por tanto fueron desviados a otros aeródromos más cercanos como el de Valencia. La lluvia provocó en el barranco de San Antón las inundaciones que volvieron a dejar incomunicaciones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 Carlos Mazón, el presidente de la Diputación, vuelve hoy a Elche, en esta ocasión para reunirse con diversos representantes de la sociedad civil y con el presidente del PP, Pablo Ruz, para hacer un frente común contra los presupuestos generales del Estado. Las cuentas de Pedro Sánchez han arrancado las críticas de todos los partidos políticos, incluso el de su propio partido, el PSOE, el alcalde. En el discurso institucional del 9 de octubre, mostró su malestar y descontento por la falta de inversión pública en los presupuestos del próximo año para la provincia, para Elche y comarca. Y ayer Mazón estuvo en Elche, visitó la Casa de la Festa, el Museo Escolar de Pusol y el Palmeral, para presumir del dinero que ha destinado a estos patrimonios de la humanidad, que los ha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 declararla de esta forma en la rueda de prensa... ...y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón... ...pues continuó anunciando más inversiones para Elche... ...a los 4,6 millones de euros que va a invertir... ...para comprar el suelo del Palacio de Congreso... ...se suman ahora otros 4 millones más... que los quiere? ...para comprar la sede cultural. Que no sea simplemente, como bien saben... ...una delegación institucional... ...sino que sea también una delegación cultural... ...por tanto que dé vida...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 ...el Antiguo Casino, el Aula Cultural... ...de la Fundación Mediterráneo en La Glorieta. ¿Y qué hay del Palacio de Congresos? Pues, tanto el alcalde como Carlos Mazón... ...el presidente de la Diputación... ...aprovecharon esta visita para hablar precisamente... ...de la tramitación... ...y el tono de enfrentamiento quedó rebajado... ...ambos dijeron que ahora es cuestión... ...de los técnicos municipales... ...que el expediente ya está en la Diputación... ...y que el alcalde espera, pues...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 Cuestiones eh, de una farragosidad burocrática a veces eh, difícil de pasar a limpio. Y seguimos con más declaraciones del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, porque aprovechamos su presencia para preguntarle si apoyaría la candidatura de Elche para albergar esa agencia espacial española. Y esto es lo que dijo.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 Con incidenta amb les representacions extraordinaris del Misteri, l'Àrea de Promoció Lingüística i Educació ha presentat una campanya conjunta per a divulgar tradicions ilicitanes en valencià, així que els alumnes de tercer i quart de primària rebran llibres i fullets en valencià sobre tradicions i cultura de la nostra ciutat. A més, l'Agència de Promoció del Valencià i la Fundació Bromera per al foment de la lectura han donat Coneixer la campanya Esperan Yegin, in la qual es distribuiran a partir de 2023 chicotes biblioteques amb llibres d'autors valencians, en aquest llocs on cal ga esperar per a ser atesos com clíniques dentals, notaríes i altres. Escoltem a Carles Molina, regidor de política lingüística. En ook de retalliage van de Magrana, want in is een representatie extraordinaire van het mysterie. En ook een joke, een campagne die een campagne in Tot Sands. Es mostres son in Valencia, is es un a recuperar eh, la tradición valenciana de mostres valencians valencianes y eh, cada cada co cada col·legi, cada, cada escola infantil rebrà un joc de cartes que quatre jocs de cartes que jugar els i retomar un lo que és la tradició valenciana de del mostres, un poquet a banda, lo que és la tradició la tradició forània. Ayer ya dimos a conocer eh, la larga lista de premiados eh, que el Ayuntamiento realizó en la conmemoración del 9 de octubre de este año y que entregó esas distinciones, el RANDOR a título póstumo y la medalla de plata del Bimilinari a entidades y personalidades que han conservado las señas de identidad de esta ciudad y la cultura valenciana en ese acto institucional del 9 de octubre. Pero también... La Generalitat Valenciana, en su acto institucional en el Palau de la Generalitat, Chimopuch reconoció a dos entidades ilicitanas. En primer lugar, la distinción al mérito empresarial y social fue para la empresa aeroespacial ilicitana PLD Space y la distinción de la Generalitat al Elche Club de Fútbol, con motivo de su centenario. Y este año. El mercado medieval vuelve a estar a instalarse en la Basílica de Santa María antes de las representaciones del misterio. Así que se instalará solo un fin de semana, del 20 al 23 de octubre. Ayer se presentó la programación en rueda de prensa y allí estuvo nuestra compañera Iciar Martínez y esta es su crónica. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. Hemos conocido la programación del Festival Medieval que se estrenará.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 La concejal del área, el concejal del área, Mariano Valera, ha destacado que el objetivo es facilitar herramientas a la población, así como el acceso a la información y recursos necesarios para promover el conocimiento sobre esta materia en su comunidad. La iniciativa se va a extender desde hoy hasta el 4 de noviembre y contará con un servicio de información móvil que se va a instalar en los mercadillos de Plaza Barcelona, Palmerales, Altavix, Los Labradores y la Plaza de Madrid. Escuchamos a Mariano Valera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 ...y terminamos con una actividad... ...que tiene muchos seguidores en fotografía... ...y que ha sido retomada por el aeropuerto de Elche... ...70 aficionados... ...de la fotografía aeronáutica... ...han pasado una jornada... ...captando las mejores imágenes de aviones... ...que han aterrizado o despegado... ...desde el aeropuerto... ...ocurrió el pasado fin de semana... ...los fotógrafos a pie de pista pues inmortalizaron con sus instantáneas esos aviones que además eh, se vistieron con sus mejores galas, ya que las compañías han puesto a punto sus aeronaves e incluso si la programación lo permitía, destinaron las aeronaves más llamativas y con diseños especiales para este evento. Estas jornadas se conocen como el Spotter Day y se han retomado este año después de la pandemia, de estar dos años sin ellas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like sky, sky. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida?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 practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go. Saying something stupid like I love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 Bueno, bueno, ¿cómo ha venido Paco Gómez hoy al estudio de TELCH en Radio Marca? Buenos días, Paco. Hola, Ro, buenos días. Ayer cayeron relámpagos, rayos, rayos y truenos. Todo, absolutamente <risas> todo... Todo le cayó al Elche Club de Fútbol. Sí, porque la tormenta que cayó 45 minutos antes fue tan brutal que se pensó en la suspensión del partido. Uh -huh. Al final se pudo jugar, eso sí, con media hora de retraso, gracias al excelente drenaje de, del césped del Martínez Valero. Y bueno, una pena porque ay, no se lució. Al final el club eh, dijo que eran 14.000 espectadores, pero no pudo contarlos bien porque abrió puertas con la tormenta para que pudieran resguardarse ¿no? de, del uh -huh. chaparrón. Y bueno, pues el partido empezó frío y además con unas decisiones arbitrales que claman al cielo, ¿no? Se habló de, o en la grada se, se escuchaba la palabra robo, la palabra sí. fuera, el colectivo arbitral porque es que llueve sobremojado, eh, se le ha perdido el respeto completamente al, al Elche Club de Fútbol y no es normal que contra el Mallorca, el, Elche, el Mallorca necesite para empatar en el Martínez Barrio dos penaltis, la expulsión de Lucas Boyé, eh, la no expulsión de Grenier, una serie de decisiones eh, que condenan al Elche a, a seguir en, en la parte más baja de la clasificación. Fue... Todo en contra, a los colistas les suele pasar esto, pero lo de ayer de eh, Pizarro Gómez y el VAR es digno de estudio a nivel nacional también, eh, todos vieron yo creo que lo mismo que vimos nosotros, ¿no? que ante la duda todo le pasa o todo se pita en contra del Elche. Más allá de, del tema arbitral, que es durísimo, porque a un colista con lo que le cuesta ganar, si encima, eh, no, no digo que no le ayude, si no se pita eh, con cierta equidad, pues eh, el Che no va a ganar ningún partido si esto sigue así. Porque a los 10 minutos ya le habían pitado un penalti en contra. Es curioso, el árbitro no pita penalti, el VAR avisa al árbitro para que mire la jugada, la ve y pita penalti. ...lo para Edgar Badía... ...a renglón seguido el Elche se levanta... ...y marca un gol Ezequiel Ponce... ...que supone el 1-0... ...así se llega al descanso... ...pero la expulsión de Lucas Boyé ...rigurosa... ...supone que el Elche tenga que jugar con uno menos... ...defiende el 1-0... ...el árbitro pita un penalti en contra del Elche... ...que es eh, un choque entre el portero y el delantero... ...sin ninguna intención choques que hay... ...en todos los córneres y en todas las acciones... ...bueno pues el árbitro pita penalti... ...Muriki marca el empate a uno... El Elche con todo en contra, bueno, pues intentó, incluso murió en el área para eh, conseguir eh, ganar el partido que al final no sucedió. se cedió. Eh, se, eh, el árbitro eh, Pitó, o en este caso el VAR, hizo que el árbitro expulsara a un jugador del Mallorca, pero viendo las imágenes debió expulsar a tres, a Ángel y a Grenier, por acciones muy similares o iguales o peores a las de Lucas Boyer. Es decir que parece que no se mide con el mismo... Uf. Que, que estoy escuchando Paco y, y, y no puedo imaginarme el cabreón monumental de todos los aficionados. No, absolutamente. Es que no me lo puedo imaginar. No, las redes sociales eran un auténtico clamor en contra de Tebas, del, del colectivo arbitral, de la Federación Española de Fútbol, que es al final de la que dependen el colectivo arbitral. Pero bueno, es que por desgracia ya no nos sorprende, pero algo tendrá que hacer el club, porque claro. parece que no pasa nada y, y siguen pasando las jornadas. El año pasado hizo <risa> algo, ¿no? E y no consiguió nada. Eh. y mira lo que ha conseguido yo creo que ya nos tienen ojeriza sí sí sí da la, es da que ya vienen al estadio Martínez a fastidiar sí da la sensación al Elche, pero, Club de a ver yo, yo quiero me pongo en la piel del colegiado yo quiero entender que no se tiene nada contra el Elche que va, que no va, hay ninguna campaña orquestada pero es que ves partido tras partido, claro. y dice, bueno, es que cuando es el Barça al Madrid, es que ese escudo pesa mucho, pero ayer el Mallorca es un escudo como el del Elche, claro. eh, pesa lo mismo, es un rival directo en la lucha por la permanencia, y qué fácil es pitarle cómo entra el VAR eh, para intentar que el Elche pierda los partidos, yo sé que suena forofo oír este comentario de un periodista, Pero es que yo en, en todos estos años que llevo siguiendo a Elche, y son 33, no había visto algo semejante. No, no es un partido. Si es un partido, dice, bueno, ha tenido mala suerte. Al final le darán lo que le quitan en 38 partidos. Pero es que es una detrás de otra. Es una constante. No, no se respeta a la entidad blanca y verde. Pero bueno, con eso hay que remar. Eh, cómo estaba después del, del encuentro, des por cierto ¿pudiste salir bien? Todos los aficionados ¿hubo atascos? Porque las inundaciones es verdad que funcionó el drenaje muy bien en sí. el estadio, dentro, pero ya sabemos que el barranco de San Antón eh, derrama en la carretera de Santa Pola, mm -hmm. es donde, donde hubo inundaciones. Sí, bueno, hubo atascos eh, ¿Hubo atascos por las lluvias? Sí, como, como... sí lo que pasa es que tú, cuando el partido... ¿Tú cómo saliste? Bueno, yo cuando salí, claro, yo salgo una hora y pico después Claro, ya, ya estaba claro, todo. Yo salía a las 12 y media, ya había absoluta tranquilidad eh, pero sí es cierto que el chaparrón fue eh, media eh, hora antes de empezar el partido, llovió uh -huh. hasta la primera parte y en el segundo tiempo paró y eso hizo que al final cuando salieron los aficionados hubo atascos, pero, pero no, no de, de riadas ni de... ni de... Sí que estaba, por ejemplo, el, los terrenos donde el parking enfrente del Martín y estaban anegados. ya lo que les faltaba los que... a los aficionados. No, no, no, no, cabreados que... y mojados. Mojados y metiéndose hasta la rodilla para sacar sus coches. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué día? Remando, ¿Qué día el de anoche? ¿Qué día el de anoche? Y toca seguir remando. Bueno, ahora que eh, como gallego hubo declaraciones, eh, sí, sí, ¿cómo sí. trabajaste, Paco? Bueno, qué? trabajamos en condiciones penosas porque claro. se fue la luz, eh, eh, no tuvimos luz. Bueno, aquí, luz. aquí hubo sí, desmadre, sí, ¿no? ¿no? Y nosotros tuvimos que tirar de batería, no hubo luz en todo el partido, en las ruedas de prensa tiramos con teléfono, en las cabinas con batería porque no nos veíamos, yo estaba con una linterna alumbrando ahí al equipo porque es que no nos veíamos nada. Me recordó a mis tiempos ochenteros <ríe> cuando con, eh, con cuatro cañas y cuatro palos retransmitíamos los partidos. Pero bueno, eh, esta noche recuerdo que tenemos a todo gol. Además estaremos... Con el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, para analizar bueno, lo que sucedió anoche, que fue mucho, y también la situación del equipo, que con dos puntos pues sigue a cuatro de, de la permanencia. ¿Tendrás a Gonzalo Verdú en a todo gol? Sí, sí de manera, vale. de manera telemática, ah. eh, pero sí, estaremos, eh, contactaremos con él para hablar con el capitán de este momento tan difícil que está atravesando el Elche. ¿Y en Elche en punta...? El Chen Punta hoy analizaremos en tertulia, pasamos la tertulia los lunes a los martes, después uh -huh. del partido, analizamos todo lo que sucedió ayer, que fue mucho. Sí mucho y supongo que no se quedará con eh, terreno mojado sino que no, no. habrá que habrá que, que sacar la espada no sé no sé lo que puede hacer el club o bragarnich pues no que, sé lo que puede hacer mira en este mundo en este eh, hay un refrán que, que dice que el que no llora no mama pues habrá que hacer eso porque eh, quedarte callado no te sirve para, no te respetan entonces bueno pues habrá que intentar que públicamente el, el elche se queje si no lo hace el elche lo haremos nosotros pero alguien tendrá que hacerlo eh, ¿Qué te parece si le dedicamos al árbitro A todo el arbitraje de anoche Esta canción de los hombres G? Sí, ¿Le está caña o no? ¿Tú qué crees?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 Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que tomar la precaución en estas zonas. En cuanto a aportes de calle, como cada martes, la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas estará cortada durante toda la mañana por la expalación del mercadillo. Y hoy hasta las 2 de la tarde está previsto el cierre del tráfico al paseo de la estación para la presentación de los nuevos autobuses. ...de 22 a una y media de la mañana de la madrugada... ...la Ronda Aragonesa partirá de Marqués, de Astrillas, ...por Vicente Las hasta la Plaza de Santa María... ...regresando a su punto de salida por la calle Lepanto... ...la circulación estará prohibida hacia el itinerario... ...y por último recomendaros la utilización de circunvalaciones... ...salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad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 8 y 41 minutos de la mañana, nos vamos a repasar las portadas, las portadas de los principales diarios de este país. Todos coinciden en señalar dos acontecimientos, dos noticias. El, pues el ataque, la venganza de Putin sobre Ucrania con el ataque a poblaciones civiles eh, después de lo que pasó con el puente de Crimea y el intento de volver a negociar el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial en este país. El diario, por ejemplo, El País, trae en portada las fotografías de la venganza de Putin se ceba con las ciudades de Ucrania. Rusia responde al ataque al puente de Crimea con misiles contra civiles y una fotografía de un ciudadano corriendo en busca de refugio entre los estragos del ataque con misiles ayer en el centro de la capital Kiev. Esa es la fotografía de portada, al igual que la fotografía de Pedro Sánchez y Feijó, ambos en la Moncloa. La crisis de la justicia. El país eh, titula que Sánchez y Feijó pactan un último intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Gobierno y Partido Popular mantienen sus posiciones, pero evitan fijar condiciones al diálogo. ...hay otras noticias de que en el país... ...en portada que el Estado mejora en un 24%... ...los fondos para las autonomías... ...y el presupuesto destina 134.000 millones... ...a las comunidades autónomas... ...también recoge que la familia de Primo de Rivera... ...pide exhumar su cuerpo en el Valle de los Caídos... ...y que Aragones da por cerrada la crisis del Gobierno... ...pese a su debilidad en el Parlamento... ...ABC, ABC nos trae en portada... Sánchez elude a si despolitizará la justicia. El presidente y feijo harán un último intento para desbloquear la renovación del Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión del presidente, del ESMES. Y oh, la otra noticia que traen portada a veces es transparencia, recriminaría y marlasca que oculten sus gastos saltándose la ley. En sendas resoluciones el organismo pone en evidencia la actuación de ambos ministros y denuncia su opacidad persistente a la hora de informar sobre el uso que hacen del dinero público. El Mundo recoge también una fotografía en portada con civiles heridos por los bombardeos con la cabeza y las manos ensangrentadas, recibiendo asistencia médica ayer en la capital de Kiev, en Ucrania y titulan que Putin se venga atacando con misiles el corazón de Ucrania, bombardea Kiev y una docena de ciudades para sembrar el terror por la destrucción del puente de Crimea y promete respuestas más duras. En cuanto a las consecuencias de la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Mundo titula que Sánchez fuerza una negociación express ante la presión de la Unión Europea. Renuncia, tras reunirse con Feijo, a la renovación del Tribunal Constitucional, que quería imponer y suaviza su negativa a hablar con el Partido Popular del Sistema Judicial. Y el presidente Lesmes, dimitido, avisó de su dimisión solo aguantaré hasta el lunes». Y la razón que, nos, que recoge en portada también los bombardeos masivos en Ucrania contra blancos civiles y estratégicos lo trae en portada. Y también eh, una entrevista a, ayer al arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, al que, entre comillas, «me he gastado y desgastado por la Iglesia». ...a veces hasta la extenuación... ...el Papa acepta la renuncia del Cardenal Antonio Cañizares... ...como arzobispo... ...el prelado se ha erigido como defensor de la Unidad de España... Y, la familia. y en cuanto a la crisis de, de judicial, eh, La Razón titula Sánchez tendrá que ceder en la reforma del Consejo General del Poder Judicial si quiere un acuerdo, Feijóo no se moverá de sus líneas rojas a medio año de las municipales y las autonómicas y Moncloa no descarta cambios en el sistema de elección de los jueces de manera rápida. Estas son las principales noticias eh, que traen en portada Los, algunos de los diarios nacionales. La glorieta con Rosmar y Alonso. Go, like tu tienda de alfombras online patrocinador oficial del Club Palomano Elche una cantera única. Asistels.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 Teica Bending y Romautos, concesionario oficial Mazda. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Uno de los galardonados este año con la medalla de plata del Bimilenari durante esa gala de clausura del acto institucional del 9 no de Octubre en el Gran Teatro fue la asociación Huellas Salvadas, una protectora sin ánimo de lucro dedicada al rescate de los animales para brindarles una vida mejor. Un total de tres protectoras, la del Vice Vinalopó, la de Gatos y esta, recibieron este galardón en reconocimiento por su trabajo para garantizar el bienestar animal en nuestro municipio. Pues bien, hoy contamos con la vicepresidenta de Huellas Salvadas, Ascen Mortes, para ver qué retos y qué trabajo y quiénes son los que hay detrás de esta asociación. Muy buenos días y enhorabuena por el galardón. Buenos días y muchas gracias. Huellas Salvadas, ¿por qué este nombre y desde cuándo estáis en Elche? Bueno, eh, huellas salvadas es porque mm, es evidente, las huellas de nuestro huelletito son perritos y gatos, eh, entonces, y salvadas porque estamos ahí para salvarlos, o por lo menos eso intentamos. Y en che pues llevamos eh, siete, bueno, llevamos nueve años, porque esta... ...que ya que vamos a hacer el 22-23... ...en la séptima edición... ...pero con los dos años que hemos tenido de pandemia... ...o sea, llevaremos nueve, diez años o por ahí. O sea, que vosotros nacisteis para rescatar animales... ...y además estáis vinculados a una feria... ...que es a la que te has referido... ...una feria provincial... ...que tendrá lugar el 22 de octubre... ...esa feria la organizáis vosotros? Sí, sí, 22 y 23... Ese ...es todo el fin de semana... ¿Y dónde, ¿Y dónde se va a hacer esa feria? Es en el Ordebaix, eh, donde está el, el escenario, la cantina, hay todo ese entorno. Ahí se ponen protectoras, es provincial porque se invita a protectoras de toda la provincia y estamos muy orgullosos de poder celebrarla aquí en el Y, ¿Y cuáles han sido los resultados hasta ahora de esa feria provincial? ¿Qué adopciones son las más frecuentes? Eh, bueno, la feria se hace para tener visualización. Eh, algunas protectoras que no pueden por redes y no pueden por. de otra forma, hacer más visible a sus animales. Entonces, eh, hacemos hincapié ahí en esta feria de que hay animalitos. Que necesitan ayuda. Pues en todos estos años que lleváis trabajando en Elche, ¿qué tipo de adopción es la más frecuente? ¿Gatos? ¿Perros? ¿Grandes? ¿Pequeños? ¿Por, por qué la gente ¿por qué se inclina? Eh, bueno, nosotros eh, principalmente tocamos solamente perros, pero sí que es verdad que estamos en contacto, por ejemplo, con C gatos y otras asociaciones más chiquititas de gatos, porque nosotros no tenemos eh, gente especializada en, en el mundo de gatos. Sí que es verdad que nos estamos formando eh, bajo información de gatos, que bueno, que lleva una escuela y sabe eh, todo lo que está escrito y lo que no está escrito. Entonces nosotros no queremos tocar una cosa que no la podemos manejar bien. Entonces los animales los conocemos al dedillo, por razas, ...por situaciones... ...porque todos los perros no vienen del mismo entorno... ...entonces nosotros... Mmm, ...primero digamos como... Mmm, ...valoramos saber ese animal... ...del ambiente donde viene... ...porque no es lo mismo un perro maltratado... Eh, ...que un perro que está en una casa bien ...y por lo que sea un día llega... ...y como que me canso del perro y llego y te lo suelto en la calle... ...entonces nosotros digamos que como que valoramos un poco también para saber en qué entorno vamos a colocarlo. No todos los perros sirven para todas las casas. ¿Y cómo estáis viendo Asten, la evolución de los abandonos? ¿Se abandonan perros eh, con maltrato? ¿Se, a, ¿Se abandonan perros desnutridos? ¿Cómo, ¿Cómo estáis viendo vosotros el abandono de, de los perros en estos siete años que lleváis, bueno, nueve años que lleváis funcionando? Sí. Por, regla, por regla general, los perros que llegan a nuestras manos la gran mayoría eh, son maltratos, pero maltratos mmm, de muy muy fuertes. Hay perros, por ejemplo, ahora mismo tenemos un, Espérate, ¿te me acuerdo de la raza? Un uah, un perro un labrador qué? un qué, un labrador, un labrador, un labrador eh, que esos perros eh, o mastines, por ejemplo, que esos perros pueden pesar 60, 80 kilos y han llegado a nuestras manos con 30 kilos o con menos. O sea, imagínate un esqueleto andante. Pero se identifican, la policía identifica, ¿acaban deteniendo o sancionando a los maltratadores? Eh, sí, tenemos muy buena colaboración también con la policía. Hemos hecho ahí un buen tándem, como que ellos tienen las posibilidades que nosotros no tenemos. Nosotros... No podemos ir a una casa o a una finca, eh, hacer presencialmente como asociación y protector a lo mejor sí que podemos, pero a la hora de, digamos, como de meterle en mano o de judicialmente… Judicialmente sí, porque nosotros no paramos de poner denuncias, ¿vale? Eh, nosotros consideramos que no solamente es eh, coger, rescatar al perro, sino que si la persona que lo tiene se le puede denunciar, Vamos con la denuncia para adelante. Tenemos una denuncia puesta eh, de Ragnar, que no sé si te sonará. Me suena muchísimo porque Ragnar es el animal que falleció, ¿no? Sí, bueno, lo encontramos al lado de un contenedor, como que lo habían tirado, como que el perro estaba muerto ya, ¿vale? Lo rescatamos, hicimos lo que pudimos, pero... Entonces, eh, ese, esa persona está denunciada, porque todo no consiste en rescatar el perro. Ay, ah, yo cojo el perro, me lo llevo, lo rehabilito, tal. No, si se puede denunciar, se denuncia, ¿Y, porque si no, esto no claro. lo vamos a cortar. ¿Y cómo, cómo se está ayudando la nueva ley de bienestar animal? Bueno, pues nos está ayudando. Tuvimos una reunión en su día con el señor alcalde y tal, y entonces le pusimos que nos veíamos como atados de pies y manos porque según estaba la ley eh, tú ves un perro abandonado en la calle y tú no puedes cogerlo, por muy protectora que sea y por mucha asociación que sea, los pasos a seguir es, tú lo coges llamas a Bacarot, lo llevas y luego puedes retirarlo pero entonces tienes que pagar eh, no, vamos a ver queremos tener potestad para poder coger el animal, gestionarlo nosotros y no hacerle pasar eh, que vaya a Bacarot, que igual se puede tirar dos días, que se puede tirar un mes, porque sabes que la cosa de la burocracia, los papeleos y todo eso, eh, igual se te presenta y te tira para poder retirarlo. Un tiempo. O sea que en estos momentos, una persona que se encuentra un perrito abandonado por la calle o en mal estado, ¿no puede llevárselo a su casa y cuidarlo y adoptarlo? Eh, pues ahora mismo, ahora mismo, me parece que ya la ley está un poco que ha cambiado, ¿vale? O sea, que ya el señor alcalde nos dijo, no sé qué, bueno, pues esto lo vamos a mirar, lo vamos a firmar. Claro, es que eso son cosas que se pueden hacer de hoy para mañana. Entonces, queremos tener. Eh, la libertad y la potestad de eso, de que yo encuentro un animal, yo a lo mejor como particular encuentro un animal y yo cojo y llamo a una protectora, eh, pero según estaba la ley tú no puedes llamar a nadie, tú tienes que llamar a Bacarot, llevas el perro a Bacarot y luego a la hora de retirarlo… Claro, la burocracia viene por en medio. Pues, Ashton, eh, porque no hay mucho tiempo y queremos conocer un poco más también quiénes son las personas que están detrás de esta asociación Huellas Salvadas que ha recibido el galardón de la medalla de plata del Biblinari este año. Tú eres la vicepresidenta y se te puede conocer por la historia de tu mascota. ¿Qué mascota tienes? Bueno, yo ahora mismo tengo una perrita que es rescatada con su madre y con 89, me parece, perros más de bullas, Ella vino siendo bebé con tres días. Me quedé con la mamá y con la bebé, que ahora tiene ya casi 11 años. Y nada. ¿Cómo se si llama? Junta, ¿Cómo, ¿Cómo se eh, llama? Se llama Pepa. Ella se llama Pepa. Y, <ríe> sí. y Pepa no puede estar sin tía. Ah, no. Por supuestísimo que no. Y, somos, y... somos uña y carne. Y además trabajáis eh, juntas en esa labor tan bonita como el rescate de los animales. Animales vulnerables, desprotegidos y maltratados. Gracias por tu historia y por la de Huellas Salvadas. Sí, me gustaría hacer hincapié en la feria de la adopción, que es el 22 y 23, que van a haber cosas muy chulas para niños también...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 Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos, tu hijo trepa nueve árboles, tu hija se pasa nueve horas con el móvil y vosotros dormís de nueve a nueve. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal.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 ...que podrían caer a partir de la tarde... ...según la previsión de Vicente Bordonado... ...hoy los termómetros no subirán... ...más del 24 grados de temperatura... ...en estos momentos en la estación de meteorológica de tele -Elche, ...indican 18,2 grados... ...sin duda Elche tiene que aparecer... ...en las encuestas internas del Partido Popular y PSOE... ...como la ciudad más indecisa en cuanto a intención de voto... ...y la ciudad clave para poder ganar... ...las elecciones autonómicas de mayo ya que las visitas de los candidatos electorales a la presidencia del Gobierno valenciano aumentan en este tramo final de legislatura. No hacen más que venir a Elche para sacar pecho a ver quién de los dos pues es el que más ha invertido o el que más va a invertir. La pasada semana fue Chimo Puig con la firma del protocolo para pagar esos 43 millones de euros de una deuda reconocida y ayer fue el presidente de la Diputación, Carlos Mazón que anunció pues, 4 millones más, a los 4,6 millones del Palacio de Congreso se unen estos otros para eh, comprar el edificio y crear esa sede cultural. En fin, que solo se acuerdan de nosotros cuando truena y menudo chaparrón nos cayó anoche, que tuvo que retrasar el partido del Elche, un encuentro polémico, de escándalo, con expulsión con y penaltis pitados en contra del Elche Club de Fútbol, que no pudo pasar del empate de auténtico robo, calificaron los más de 14.000 aficionados que se dieron cita anoche en el estadio este encuentro. Un escándalo de arbitraje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues al margen de lo que ocurrió anoche en el encuentro del Estadio Martínez Valdero, el Mallorca, al margen de la polémica, el tiempo, la tormenta se coló en la actualidad local. La previsión de Bordonado se cumplió y ayer la tormenta descargó una intensa lluvia acompañada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 en la zona de expansión de Altavix fueron suficientes para que el barranco anegase de nuevo los caminos a su paso por la carretera de Santa Pola. Las precipitaciones intensas y la mala ordenación del territorio son la combinación perfecta, según Bordonado, para que las inundaciones vuelvan a dejar aislados a los afectados de este barranco. Donde más lluvia cayó fue Ensaladas, con casi 40 litros por metro cuadrado, frente a los 9 que se recogieron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 ...y no el número de egresados en medicina. Y Carlos Mazón, el presidente de la Diputación... ...vuelve hoy también a Elche... ...en esta ocasión quiere reunirse... ...con diversos representantes de la sociedad civil... ...y lo hará con el presidente del Partido Popular, Pablo Ruz... ...para hacer frente común... ...contra los presupuestos generales del Estado... ...y es que las cuentas de Pedro Sánchez han arrancado las críticas de todos los partidos políticos, incluso del suyo propio, porque el alcalde en su discurso institucional dijo que está muy molesto y muy descontento con los presupuestos generales del Estado porque no ha invertido. Las inversiones públicas son deficitarias, continúan siendo deficitarias para la provincia, pero sobre todo para Elche y Comarca. Pues ayer decimos que hoy viene, ...pero ayer estuvo el presidente de la Diputación en Elche... ...visitando la Casa de la Festa... ...el Museo Escolar Ripusol y el Palmeral... ...para presumir del dinero que han destinado... ...y que han aumentado... ...para apoyar estos patrimonios de la humanidad... ...y para anunciar además que los va a promocionar... ...a través del Patronato de la Costa Blanca... ...en una feria turística... ...que se va a celebrar el próximo mes en Londres... ...pero el alcalde le pidió más inversión... ...para poder equipararse a la aportación... ...que el Ayuntamiento realiza...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 Pues aparte de los 60.000 euros de la Diputación al Misteri, 50.000 al Palmeral y otros 50.000 al Museo Escolar de Pusol, Carlos Mazón dijo que ahora hay que sumar cuatro, más de 4 millones de euros a los 4,6 millones para la compra del suelo del Palacio de Congresos para crear esa sede cultural en el Centro Histórico, con el fin de comprar 4 millones que van a servir también para comprar el edificio emblemático,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 Y sobre el Palacio de Congresos, pues si antes el presidente de la Diputación criticaba al Ayuntamiento porque tardaban demasiado en remitirles el expediente, ahora el alcalde dice que están esperando a que les llegue el dinero para comprar los terrenos. Es una información que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rose. Carlos Mazón confirmó ayer que la Diputación de Alicante ya cuenta...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 ...la construcción del futuro Palacio de Congresos... ...y sobre la candidatura de Elche... ...para ser sede de la Agencia Espacial Española... ...se le preguntó a Carlos Mazón si la va a apoyar... ...y esta fue su respuesta...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 in de laatste jaren van 2023 distribuirán a partir de 2023 chicotetes bibliotheques amb llibres valencians, en libres de auteurs valenciens en aqueis joks on calga esperar para ser accesoes, como een klinica dental of een notarie. Escoltem a Carles Molina, regidor de Promoció lingüística en eh, ook de Retallave de la Magrana, want hij is een representant extraordinarie van het mysterie. En ook een we een campagne die een campanya in tot Es mostres son en Valencia, es un poco recuperar eh, la tradición valenciana de valencians valencianos valencians, valencianes y eh, cada cada cada colegio, cada cada infantil rebrá un joc de cartes para que chiqueres y chiquetes quatre joc de cartes para que puedan jugar el retomar un poquet lo que la valenciana de del ser un poquet a banda, lo que la de Y ayer se presentó en rueda de prensa, por parte de la concejal de Cultura y de la asesora cultural, Gertrude Gómez, la programación de una nueva edición del Festival Medieval, que arrancará dentro de unas semanas, y también de la instalación del Mercado Medieval en las inmediaciones de la Plaza de Santa María de la Basílica. Es una información que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Hemos conocido la programación del Festival Medieval, que se estrenará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 Es martes y por tanto hoy toca tertulia política. Martes 11 de octubre, un día emparedado entre la festividad del 9 de octubre y el 12. Hoy en la tertulia política hay muchos asuntos que abordar porque se presentaron los presupuestos generales del Estado y han acaparado las críticas de todos los partidos políticos, entidades sociales, sindicatos, de la provincia, porque volvemos a estar a la cola en cuanto a inversión pública. Pues bien, hoy con nosotros se encuentran en la tertulia política como rep representando al equipo de gobierno, Felipe Sánchez, el concejal de Compromís, al quien saludamos, Felipe... ...buen día... ...buen día, ¿qué tal? ...y en la oposición tenemos a la portavoz de Vox... ...Aurora Rodil... ...muy buenos días, Aurora... ...muy buenos días a todos y gracias por invitarnos... ...bien pues con Vox y con Compromís... ...comenzamos esa tertulia política... ...hablando de los presupuestos generales del Estado... ...y dos formaciones políticas tan eh, distintas... ...están eh, seguro que coinciden... ...con que son los peores presupuestos generales del Estado... ...que se han presentado en cuanto a inversión pública. Felipe. Eh, hablamos bueno. de, de la provincia de Alicante, evidentemente. Sí, sí, para Elche, ¿no? Y para Elche. No es para la provincia, sino y para, para Elche. Elche. Bueno, pues realmente no podemos estar muy satisfechos... ...con estos presupuestos generales del Estado. De... Seguimos siempre con, el, con, con el, la misma situación, ¿no? Partimos de un hecho que es que estamos infrafinanciados. Eh, eso supone que... ...en lo que tenemos que regir nosotros nuestras cuentas... ...tanto como administraciones municipales como autonómicas... Eh, ...nos falta la capacidad, el, el, el riñón económico... ...para poder llevar a cabo mínimamente con soltura... ...lo que ya no, nos compete... ...pero es que además el, el Estado español en este caso... ...el gobierno de España... Eh, ...aparte de que no continuamos igual que con un gobierno de PSOE, de PSOE y Podemos... Eh, ...unidas Podemos, tuvimos un gobierno del PP... Hemos tenido gobiernos del PSOE con anterioridad también, otros del PP, y seguimos siempre igual. Eh, al final, eh, no se trata de tener un discurso victimista, pero sí que hay, hay que constatar la realidad, y es que siempre somos los mismos los que estamos a la cola de inversiones del Estado. Es que no estamos hablando de que un año o, o a lo largo de un, de, un, de un lustro o de una década uh -huh. va variando, no, es que siempre somos los mismos. Claro. Y claro, al final, eso es un síntoma de que algo no funciona bien claro. en el Estado español y particularmente con nosotros, ¿no? con, con el sur del país valenciano. Sí, porque no vale ese argumento que podría dar el gobierno, de es que a alguien le tiene que tocar ser el último del, en cuanto a las sí. inversiones, pero eh, no vale ese argumento porque estamos hablando también de un recorte con respecto a 2021. Si ya en 2021 el déficit inversor era... Un problema, imagínate ahora con un recorte. Aurora Rodil, yo te veo que tienes ganas <risa> de participar ah, Esta bueno, es, que, es, que es una situación inadmisible porque es año tras año. Eh, estamos infrafinanciados de, desde siempre. Mm -hmm. Pero este año, cuando los eh, presupuestos, que como siempre, cuando hay socialistas son expansivos, que aumentaron el 3,3%, a nosotros nos los disminuyen un 12,3%. Vamos a pagar cada habitante eh, nos recortan a cada habitante eh, 198 euros vamos a ver tanto la provincia eh, como el municipio están afectados y cuando se afecta a la provincia también se afecta al municipio porque uh -huh. somos toda una unidad eh, económica casi Esto va a llevar a menos infraestructuras y, por supuesto, menos competitividad. Ya lo dijeron los empresarios. Sí. El ELCO está profundamente preocupado y están todas las asociaciones preocupadas porque eh, en un momento donde la crisis económica se avecina grave, este recorte de presupuesto yo diría que es inmoral. Pero lo que a nosotros también nos preocupa Es este doble discurso local, si me permite señor. el señor <risa> Felipe que, que reclaman, pero parece que con la boca chica, porque tienen el mismo gobierno, es que estamos hablando del mismo gobierno, está el socialismo con, eh, con la izquierda gobernando a nivel nacional en la comunidad valenciana y aquí, y parece que es un diálogo de sordos. Y no es el único ejemplo, porque tenemos el ejemplo con el Tajo Segura, con la Dama de Elche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo falla en el diálogo, quizá internas eh, crueles o rencores del pasado, no sé qué pasa, pero no puede ser que seamos los últimos. No lo podemos permitir. Eh, tenemos que tener una acción común, todos los eh, grupos políticos, para que se nos escuche de una vez por todas. Porque si no, nuestro, nuestro pueblo lo pasará mal. ¿no? Y bueno, emisiones. yo ahí quiero, quiero decir que, que, que en este caso, nosotros desde Compromís, siempre mantenemos el mismo discurso. Es un discurso reivindicativo de defender el pueblo, al pueblo valenciano, de defender a los citados y visitanas. No nos debemos a ningún partido en Madrid. Y aquí nos encontramos con el problema de que Hay partidos que tienen eh, eh, una estructura estatal, uh -huh. PP, PSOE, Vox, que, que, Ciudadanos, que mantienen un discurso reivindicativo cuando hay, cuando hay situaciones como, como esta. Eh, aquí pero cuando llegan a Madrid y toca la hora de, de definirse y de defender los intereses de los cilindros y citanas y de los valencianos y valencianas que, que es en el grupo en el que estamos uh -huh. inmersos, eh, eh, pues bueno, cambian el, el discurso, ya esa reivindicación se diluye como, como un azucarillo en, en, en, en el agua y, y desaparece. Quiero, de quiero, quiero también resaltar que no solamente una cuestión, aquí hablamos... Es que todas estas inversiones, cuando hablamos de que falta inversión en estado, es que falta eh, eh, esas infraestructuras, claro faltan. esas inversiones. No, no estamos hablando de que, que llegue dinero, sino que estamos hablando de que lleguen eh, cosas, claro. que tienen por que, por ejemplo, que cercanías, cercanías, cercanías, cercanías, lo, lo fundamental, conexión eh, aer, aeropuerto, aeropuerto conectado, al aeropuerto, corredor mediterráneo, por supuesto. debo decir algo, uh -huh. Vox no cambia el discurso. Eh, porque Vox pide una eh, justa financiación para toda España, igual, y que no haya zonas privilegiadas. Porque ahí está el problema, que hay zonas de España que están privilegiadas históricamente. Y eh, si, cuando privilegias a uno... Dejas de lado a otro y nosotros perdimos esa igualdad en, to en todos los españoles. Y Boxes en eso es, es clara. Así que no bueno, nos pueden sí. acusar no, no. nadie de que cambiamos el discurso. Bueno, eh, al, margen, al margen de ese reparto injusto, eh, hay que hacer algo. Y el Partido Popular ha sido el primero. Eh, Pablo Ruz ha dicho que, o ha presentado ya un manifiesto hoy mismo. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, se reúne con Pablo Ruz para, y con representantes de la sociedad civil. Suponemos que para hacer ese frente común que dijo la pasada semana Pablo Ruz, que hay que hacer para poder combatir estos presupuestos y reclamar a Madrid lo que nos pertenece, lo que es justo vosotros os vais a sumar a ese manifiesto, Compromís y Vox. Bueno, por parte de Compromís vamos a ver de qué sale de esa, de esa reunión. El, PP, el Partido Popular tiene muy poca credibilidad a la hora de reivindicar los intereses de los valencianos y de los italianos e izitanas. Ya su, su historial es muy completo y en él, siempre cuando llega a Madrid, eh, ahí se acaba la reivindicación. Eh, o sea que, bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Entendemos que ellos están en un marco eh, preelectoral que es el, el marco en el que están inmersos desde, desde hace ya bastante tiempo. Nosotros estamos trabajando, que es muy distinto de lo que hacen ellos, y trabajamos para que las inversiones tanto municipales como autonómicas se vayan desarrollando y además también, por parte de Compromís, desde luego reivindicar permanentemente, que es lo que hacemos, eh, que se acabe ya con la infrafinanciación y que el Estado invierta lo que le, lo que, lo que le toca aquí. Con respecto a eso, nosotros eh, en varios plenos con temas similares donde éramos ninguneados en, en nuestro municipio, en nuestra provincia, eh, la idea es que en ese caso se tienen que dejar las diferencias partidarias, ir todos a una. Eh, pero la realidad es que el Poder Ejecutivo actúa por su lado para ganarse sus medallas, que no las gana, porque ya vemos los resultados, y, el, y la oposición también quiere ganarse sus medallas. Eh, creo que el gobierno, que formamos toda la corporación, en este caso, debería estar unida y eh, ir a Madrid y ofrecer, como hemos ofrecido nosotros, nuestros diputados nacionales, eh, uh -huh. los senadores cuando los hay y demás, para que puedan reclamar en, en forma conjunta. Se tiene que ver la fuerza, no de un partido, sino de, una ciudad, de un municipio, ¿no? que está a todas por una. Creo que en estos casos eh, las mezquinas partidarias y las el, cuestiones preelectorales no caben. Eso es lo que os iba a comentar. ¿Qué, qué está pasando en Elche? ¿Qué estamos viendo últimamente a los a los candidatos a la presidencia de la Generalitat, candidatos electorales como Mazón y Chimopuch, viniendo? casi continuamente a la ciudad. Pucha ha venido dos veces ya en menos de un mes, en eh, septiembre y ahora. Y, y Mazón, pues fíjate, volvemos a tenerlo hoy. ¿Qué pasa? ¿Vosotros tenéis encuestas internas que dicen que Elche aquí es donde se va a, a dilucidar ...la victoria de las elecciones autonómicas... ...hombre, yo creo que... ...no tenemos encuestas internas, la verdad... ...no las tenéis, yo, qué lástima... Yo, ...por lo menos nosotros no... ...pero sí, es verdad que hay que partir de una realidad... ...somos la, la... ...tercera ciudad del país valenciano... ...estamos entre las 20 ciudades más grandes del Estado español... ...de la comunidad, claro... Ah. Eh, ...somos la segunda, en nuestro caso somos la segunda ciudad... ...en la que gobierna la, la izquierda y evidentemente eso hace que, que, ...que haya aquí una cierta disputa después de, Val de Valencia... La ciudad en la que hay más, más disputa política, podríamos decir, eh, o aparenta es serlo, es, es en Elche. Eh, sí que es verdad también que somos, eh, yo creo que somos la capital económica valenciana, por nuestra diversidad eh, y riqueza empresarial y por las posibilidades que, que, que tenemos, con lo cual, eh, bueno, mucho de lo que al final una, la política de una, en este caso de una autonomía, pueda desarrollar va a depender mucho de cómo, cómo vayan las cosas aquí. Evidentemente también, al final, eh, la, en el sur se, se, bueno, pues, va a tener mucha importancia para conformar. el siguiente gobierno, que en nuestro caso esperamos que sea un tercer botánico. Eso lo, lo crees, ¿no? No, ¿no? no tenéis los datos. No. ¿Y tú, Aurora, lo crees, ¿no? Por tantas visitas de candidatos electorales. Eh, obviamente parece... Por ser, llamarlos eh, así. Pa, pa, que, que creemos que nuestro municipio lo merece en ese sentido porque realmente es un eh, municipio potente, con un tejido empresarial impresionante, entonces obviamente nos tienen que mirar con atención. Nosotros tampoco tenemos eh, eh, encuestas internas, no las hacemos. Pero sí, estamos en la calle, ¿no? Y por ahí salieron algunas encuestas en estos días y es, es cierto que parece que hay un cambio de, de rumbo, que la gente se ha cansado de la ineficiencia de la izquierda y que piensa votar en forma diferente, pero... Más allá de la, de la veracidad o no de las encuestas, que siempre es relativa porque es una foto que puede cambiar en una semana, ¿no? uh -huh. eh, lo importante es que yo creo una reflexión, ¿no? que estamos tenemos una legislatura de cuatro años y nos la pasamos un año en campaña electoral. Y eso, eso... ¿Un año solo? No, Eres bueno, muy optimista. Bueno, <risa> pero estamos desde hace meses ya... Eh, ...hablando de las elecciones y de campaña electoral... No, no, no. ...será la oposición, el gobierno, no, en los partidos no, no, que estamos no. en el gobierno... ...estamos gobernando y trabajando... ...no, no nosotros, bueno. que nosotros no, no estamos ni siquiera con candidatos... ...o sea, que nosotros eh, la, hmm. la orden que recibimos... ...y siempre lo digo porque es así, es trabajar, trabajar hasta el final... ...y no esperar nada, eh, trabajar para hacer eh, por el bien común... ...y por cumplir bien con nuestro deber sin expectativas si vamos a hacer, si no vamos a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Y, y, en, y en todas en, en partes de España esa es la orden, ¿no? Empezar un año antes, porque se pierden muchas energías con la propaganda y la disputa interna. Eh, creo que hay que concentrarse en este momento en las necesidades de la gente. ¿eh? Eh, Felipe, eh, ¿se ha perdido tiempo en la propaganda y en las disputas internas? Bueno, pues. esa te... es la crítica de, de Vox a, eh, a esta. Tampoco sé a quién gobierno. se refiere. Nosotros en eh... No, no, vamos al sí. equipo de gobierno. Pues en el equipo de gobierno. Yo creo que eh, esta legislatura eh, ha sido una legislatura en la que hemos podido ver cómo nos hemos eh, enfocado completamente tanto a, a la recuperación. Primero a, a, a la pandemia, a esos efectos uh -huh. inmediatos de cuando surgió el confinamiento, la pandemia, atender las vulnerabilidades, atender lo, lo urgente de, de la ciudadanía, pero también hemos seguido teniendo enfocado el prisma en, en que era importante continuar haciendo inversiones sobre todo en, en la mejora de los espacios públicos, en la generación de oportunidades para también para nuestro tejido empresarial, que es el que el que del que depende el, al final el que se mantengan los índices de ocupación y de, y de trabajo eh, para los ciudadanos y ciudadanas y, y además con, con bueno yo creo que con un trabajo que yo puedo yo creo que califico de, de, de excelente yo creo que pocas ciudades habrá en todo el territorio español que hayan hecho tantos esfuerzos eh, tanto por la parte social para atacar eh, y defender a las personas que estuvieran en vulnerabilidad como también para fomentar, para apoyar al, al tejido empresarial y, eh, Y en nuestra economía, sabéis que llevamos infinidad de líneas de ayudas, tanto para personas como para, como para sobre todo las, las pymes y autónomos, que es lo que más eh, nos, pregunta, nos preocupa. Una pregunta, ¿todas las ayudas que dais hay que declararlas a Hacienda? Las ayudas, por ley, son, son subvenciones y hay que declararlas a Hacienda, claro. Vale. Bueno. Siempre. Bien. Eh, este es el eh, eh, Vamos con el discurso institucional del alcalde Porque hay varios asuntos que, que abordó Que a mí me llamaron especialmente la atención Anunció, por ejemplo, que ya se ha llegado a un acuerdo Con el Ministerio de la Generalitat Para que el Ayuntamiento ejecute ya el último tramo de la Ronda Sur ¿Qué os parece que las competencias ahora sean del Ayuntamiento Y acabe la Ronda Sur Lo que no acaba los presupuestos generales del Estado Y lo que dice Chimo Puig que nos va a financiar Bueno, vamos a ver. Yo quiero hacer una reflexión inicial sobre el, el discurso de, del señor alcalde, más allá del estilo, y de que todavía no le perdonamos los 300 minutos del discurso del Estado de la Ciudad. Eh, pero eh, me pareció, la verdad, y como casi todos sus discursos, eh, eh, propagandístico, electoralístico, aburrido, eh, alejado de la realidad en varias oportunidades dijo, o más de una por lo menos que eh, estábamos fantásticamente bien que estábamos bien que en nuestro municipio estábamos bien yo creo que a veces los políticos cuando están arriba del todo eh, la calle la pisan para las inauguraciones y las felicitaciones y no se enteran de lo que está pasando eh, por supuesto que nuestro pueblo es trabajador y pujante, que nuestro tejido empresarial es fantástico, innovador y siempre, a pesar de las dificultades, sigue luchando. Pero hay que saber que estamos mal. Estamos en un país que hay inflación, que las tarifas eh, son enormes, que pagamos muchísimos impuestos y que la gente está pasando dificultades. Esa es la realidad. Por ejemplo, por ejemplo, Entonces, ahora lo que nos eh, eh, prometen es que nos van a ayudar para hacer. Eso nunca se va a terminar de hacer. Es, el discurso para mí fue un discurso plagado de, de promesas, plagado de autoalagos, y además, cuando reivindicaba con la boca chica, por ejemplo, lo de los presupuestos y demás, luego los justificaba porque... Por ejemplo, en un momento del discurso, hizo gracia cuando dice el señor alcalde, dice, bueno, pero hay que reconocer que ahora nos reconocen que somos los peor financiados. Vaya, tenemos que agradecerles que nos reconozcan que somos los últimos, ¿eh? que estamos en el último vagón de cola. Eh, Yo no creo en el discurso que dio el, el señor alcalde. Son los mismos discursos de siempre, como en el estado del municipio, que parece que todo estuviera perfecto y que hicieron la legislatura mejor. De hecho, el señor Felipe habla de, de que siguieron haciendo obras, sí, eh, siguieron haciendo carriles bici. Estuve, estuve, mira, estuve en estos en estos días pasados en Valencia. Y estuve en Madrid. Tienen un montón de carriles bici. No molestan a nadie. Están súper bien diseñados. Porque nosotros estamos a favor de que la gente que fomentar eh, la vida sana y también, por supuesto, que la gente que quiere ir en bicicleta eh, pueda hacerlo en forma segura y demás. Pero como en esta ciudad ninguna. Esta ciudad la destrozaron. El gobierno que venga la va a tener que reidear. Y esto es... El eh, dinero de todos, o sea, nos han destrozado la ciudad con el dinero de todos. Si se sienten orgullosos de eso, fantástico, pero la verdad, vayan a las calles, pregúntenle a la gente. La gente está que trina, ¿eh? que está que trina con eso. Eh, yo creo que no se puede gobernar desde un escritorio especialmente en un municipio. Hay que gobernar de acuerdo a los deseos y las necesidades de la gente. Bueno, Felipe, vol volvemos al Los carriles bici. No, no, volvemos al discurso Felipe, que era lo Vale, Felipe, vale. Te, vale do, do. te quiero aclarar una cosa. ¿Sí? Que los países valencianos no existen. Pertenecemos a una nación que se llama yo, la nación. Bueno, de no, no voy a entrar en un diálogo... Como o sea, lo has dicho, te lo tengo que decir. Aurora, tú puedes llamarlo como quieras no, yo lo llamo país valenciano. No entremos no, ahora en ese no, discurso no, no, no, territorial. Dos preguntas. ¿Qué te pareció el discurso institucional del alcalde y los carriles bici? discurso estáis recibiendo críticas o no. no, no, no El, el discurso del alcalde pues fue eh, correcto en la línea que, que, que el alcalde tiene a, a, está habituado a, a realizar <risa> y por lo que comentabas todo antes de la ronda sur bueno yo creo que, que es un elemento importante que al final lo hemos hecho con el edifican nos cuesta porque nos cuesta esfuerzo uh -huh. pero hemos, hemos demostrado que somos capaces de que si se nos da eh, financiación de, de gestionar esas infraestructuras que son básicas para nuestro nuestro municipio lo hemos hecho con edifican con todas las eh, inversiones que estamos haciendo en los colegios e institutos. Ahora, en este caso, falta, porque es un, algo más complejo, la Ronda Sur es algo mucho más complejo, porque te lleva a, a, a aparejado una serie de, de, bueno, pues de, de, de cuestiones que se deben de dilucidar antes de poder eh, entrar en ella, pero está claro que en el presupuesto de la Generalitat para, dos, para 2023 va a haber una partida que va a ser para la Ronda Sur de, de, de Elche y que nosotros creemos que por agilidad estamos dispuestos a llevarla a cabo por parte del Ayuntamiento y gestionar esa, esa obra de gran, de gran magnitud y gran importancia que además nos va a permitir precisamente algo que, que, hemos, que estamos hablando ahora sí, Porque no hablamos sí. de carriles bicis, hablamos de movilidad mm -hmm. no se habla de carriles bicis yo creo que, que eh, caer en, en, en, en, en, en que le de la movilidad, es simplemente son los carriles bici, no, estamos hablando de movilidad. ¿También? Y la ronda, no, pero, es, la ronda SUS es una parte importante que además nos va a permitir... Sí, hombre, va a permitir claro. que, yo creo que más importante que, que, que, que, que, que ustedes se preocupen del carril bici es que pues, tenemos que descongestionar sí. el punto negro que es sí, sí, eh, la ronda pues, de la Dependemos es, de la ronda SUS. No Después, en eso. el modelo sobre carriles bici. El modelo de movilidad, de movilidad sostenible lo que dice es que aparte de que, te, es de que estamos obligados a rebajar nuestras emisiones. Hoy mismo vamos a presentar 17 autobuses eléctricos híbridos, ¿eh? sí. uh -huh. e híbridos sí. ahí en, la, en, el, en el paseo de la estación. Eh, estamos trabajando muy intensamente para aprovechar todas las oportunidades para poder tener una ciudad mucho más, eh, más limpia, uh -huh. que, que, que tenga menos impacto ambiental. Sí. Ah, sobre el Bici. Pero bici. La, la, usted me habla de Madrid me habla de Valencia. Evidentemente la estructura y la trama urbana de Valencia y de Madrid no es la misma. Yo me agradaría que Vox o el PP... ...sacaron un plano y dijeran... ¿qué calles son las que van, ...¿por qué calles van a poner sus carriles bici?... ...porque carriles bici tienen que haber... ...porque la gente que va en bici tiene derecho también... ...aparte de circular por cualquier calle... ...tiene derecho también a tener vías... ...en las que puedan ser prioritarias para ellos... Seguras. ...en las que puedan circular seguramente... Claro, ...digan ustedes qué calles son... ...o en qué avenidas lo harían... ...porque lo, el resto es falsearlo... Uh -huh. ...tenemos la trama urbana que tenemos... ...tenemos los espacios que tenemos... ...no podemos cambiarlos... Es, eh, Elch, por mm, su devenir histórico no se ha construido como una... Siendo una gran, gran ciudad, uh -huh. no se ha construido como una gran ciudad, y eso es evidente para cualquiera que visite es otra, otras ciudades. Obviamente, Entonces, con los, claro. con los miembros que tenemos, tenemos que hacer la cesta. Sí. Para poder compartir espacios todos, porque aquí no se trata de tirar a nadie, para compartir espacios. Y todavía no he visto que desde la derecha se nos haga una propuesta clara y lógica en la que digan, mira, aquí se van a hacer y de esta forma. Bueno, eh, vamos a ver, nosotros estamos elaborando planes. Aurora, de ciudad, un momento, que quiero hacerle un, ¿no? una pregunta a sí, Felipe Sánchez, sí, sí. porque ya que estamos hablando de la movilidad, eh, es cierto que los carriles bici y la peatonalización ya, la derecha no se opone, pero hay una cuestión, ustedes se eh, peatonalizaron el centro y desviaron todo el tráfico al carrera Ángel prometiendo que se iba a reducir con no sé qué iban a poner uh -huh. en el Puente de la Virgen. ¿Para cuándo Ese lector de matrículas de vehículos, Felipe? Bueno, pues eso, eh, la verdad es que creo que está en contratación. Porque eh, ustedes reconocen que en el Carrer Ángel hay un problema de tráfico. Vamos a ver, yo creo que, que, en, el, que en el Carrera Ángel lo que puede haber es, evidentemente, eh, se utiliza como una vía alternativa para algunas personas. Sí que es verdad que muchísima gente que, que, a, que anteriormente pasaba por la corredora y la utilizaba de paso, ya toma otras vías alternativas, independientemente de la vía del Carrera Ángel. El Carrera Ángel es evidente que lo que, se, que, lo que pretendemos en el cara al futuro es que se pacifique un poco más ese tráfico. También es verdad que, no es un, que yo creo ¿eh? Yo creo, ¿eh? también me puedo, puedo equivocar y no, que nadie se lo tome mal. Pero yo creo que también es eh, esa presión eh, automovilística que no ciclista, eh, automovilística. No, no, al final, no final, no final, final, final vemos que, que a la gente aquí hablamos de carril y bici, pero al final a lo que a la gente le molesta son los coches. Démonos cuenta de eso, de lo que, lo que nos molestan son los coches. Que tenemos bueno, un elevado un número, número de brutal, vehículos, eh? de vehículos, de vehículos es y que los prejuicio. desplazamientos muchas veces, a veces son ...o innecesarios o son inadecuados porque vemos una persona por coche... ...o hay otros medios de llegar a un colegio o a un, centro, o un, o un lugar de trabajo. Pero bueno, yo creo que en el Carrera Ángel son en determinados eh, momentos horarios del día... ...cuando se producen esas concentraciones de coche. Eh, se quiere poner un sistema en el que sea para simplemente de acceso para residentes... ...y para gente que vaya buscando un aparcamiento... Eh, pero sinceramente, como no soy de este departamento, pero vamos, en general creo que estaba en contratación uh -huh. para poder eh, y, llevarse a cabo. ¿Y por qué en el plan de movilidad, en esa estrategia de movilidad de compromiso, no cabe el tranvía en el Che? Eh, ¿Por qué no están ustedes a favor de un yo, tranvía? Yo creo, yo no, no hemos dicho que, que, que estemos en contra. Siempre apuestan sí. por un autobús. Nosotros no hemos dicho que estemos en contra. Lo que sí que hemos dicho es que la consellería eh, de territorio uh -huh. eh, había y tiene dentro sus planes el realizar, el poner en marcha esos autobuses de gran tamaño eléctricos, por cierto, para hacer esos desplazamientos, con lo cual, sin tener que hacer una, re una reinversión en una infraestructura física y con un sistema que pueda adaptarse a las circunstancias de que en un momento dado tengas que ir a un sitio o tengas que ir a otro o, o el recorrido pueda cambiar, tengas ese elemento que te permita mantener las movilidades sostenibles, como un, un, son autobuses de, de gran capacidad, eh, sin tener que realizar esa infraestructura pero no nos cerramos nada, si la llenadita quiere hacer la inversión de un tran para estamos en lo mismo, no para pasar por, por no veo yo en por qué te podría pasar por dentro de la ciudad un un tran o un tran también hay que decirlo. Ah, hay varias, hay varias sí, sí. No, hay, no, hay estudio, no hay sitio para el carribici y, y sí que hay sitio para el, para el tram. Creo, creo que deben de ustedes de hacerse que, mirar los planes que están realizando. Con otras poblaciones? Están para unirnos con otras poblaciones o con elementos como el parque empresarial o con el aeropuerto, pues si viene una administración externa y dice que se plantea realizar esa inversión, nosotros no vamos a negar a que nadie invierta en Elche. También nos negamos a este prejuicio con, contra el automóvil. Digamos, una cuestión. La gente acaba tiene de, que acaba ser... de decir que la gente se queja en el carrera de los automóviles. no Yo bueno, quiero, de, quiero dejar claro eso, que, eso que, por, que la gente se queja en el carrera de los automóviles. Vamos a ver. Sí. Los vecinos, los, claro. Los vecinos y los que van es una en realidad. automóvil, porque, es una porque se arma atasco. Pero vamos a ver, porque han convertido a la ciudad eh, no, hostil, Para los automóviles. Eh, tenemos que dejar libertad. Aquí hay un, un mantra que siempre ponen que, nos tiene, que estamos en una eh, eh, ciudad que está contaminada y que tenemos que descontaminarla. Esto puede ser eh, verdad en algunas grandes ciudades. Elche no es una ciudad contaminada. No tenemos patología, y se los digo, aunque no lo crean, por contaminación ambiental. No tenemos patología respiratoria por contaminación ambiental. Tenemos un pulmón verde enorme, que es el palmeral, más todo lo demás eh, el que nos rodea el campo de Elche. Eh, no tenemos es, esa problemática. Eh, nosotros creemos en la libertad. Creemos que la gente que quiera utilizar un automóvil tiene derecho a comprarse un automóvil y llevar a sus hijos al colegio seguros en automóvil. Y el que quiera andar en bicicleta puede andar en bicicleta. Y que le tenemos que enseñar eh, conductas sanas a nuestros hijos, de hacer deporte y, y usar la bicicleta, perfecto. Pero la imposición... Eh, es inadecuada y hacer eh, la ciudad hostil para el que tenga automóvil y castigarlo por ese motivo, no nos parece, me pa nos parece absolutamente totalitario, eh, como concepto, ¿no? que lo, lo malo es el automóvil. En el automóvil va una persona que eligió ir en, en el coche porque circunstancias, que quiere ir eh, más rápido de un lugar a otro, que tiene poco tiempo, que tiene niños, que no tiene condiciones físicas para andar en bicicleta ni en, ni en patinete, vamos a ver eh, la palabra libertad les molesta mucho. Han hecho una ciudad para que no podamos eh, circular en libertad. Eso es la verdad. Yo creo que, creo que, que tenemos unos conceptos equivocados o no compartidos sobre lo que no es la libertad. La libertad bien, ¿no? simplemente es dar, la, dar las condiciones para que cualquier persona pueda elegir libremente. Los carriles bicis, que no están en todas las calles, porque lo que, lo que conseguimos en el resto de calles que son unidireccionales, son de 30 kilómetros por hora y son, basic, y son perfectas para que la bicicleta pueda ir perfectamente compartiendo espacio con el, con el coche, pero en ciertas calles, o para poder crear recorridos seguros y rápidos también, se crean los carriles bicis en las avenidas que hay. Luego, yo creo que aquí hay que también decir las cosas como son. Ustedes eh, eh, esconden que hay unas directivas europeas que obligan a las grandes ciudades a tener zonas de bajas emisiones, que es lo que nosotros estamos haciendo precisamente en el centro, gracias a la petronalización y otros elementos que se están realizando. Son obligatorias, porque la Unión Europea se preocupa de la salud de sus, de sus ciudadanos. Y usted dirá que no hay problemas de, bueno, por, por, por las emisiones, pero resulta que las emisiones más contaminantes que tenemos provienen de los vehículos privados, no, no provienen de otro sitio. No tenemos grandes industrias. O sea, cada, cada, cada municipio tiene, tendrá sus problemas contaminantes. El problema contaminante... Eh, científico de la ciudad. Si se bueno, tiene que actuar sobre él. Hay informes ¿no? anuales claro, de la, eh, la UNO. Es el vehículo pero, privado. Pero no de patologías. Porque vamos a ver, bueno, eh, lo que miden son las emisiones. Yo eh, solo me y, planteo. Y, y, sí. los, y los científicos nos manejamos así. Esas emisiones, ¿qué repercusión tienen sobre la salud pública de aquí? No uh -huh. de la Ciudad de México. No, no. Del tenemos Distrito tenemos Federal. Sí. ¿Qué, qué ¿Qué repercusión? ¿Cuántos pacientes hay en nuestros hospitales por emisiones? Ninguno. Todos los, los mira, respiratorios son. Mire, yo creo por, que la función de la política. Cigarrillo mm. y asma, que es alergia. No, mi, no hay que mentir. Precisamente, con mira, eso. del asma. No hay que mentir. Yo creo, con yo, eso. Yo creo que, que. ¿Pero que, alergia a qué? A, a, a, a las tantas plantas que tenemos. Sí. Hay alergia uh -huh. al olivo, a la palmera. Ya. Pero bueno, y, y, con eso hay que y, convivir, con eso hay que convivir bien. porque están ahí, pero quiero decir, la realidad médica es esa, ahora, si la queremos inventar, que, que nosotros, vamos hmm. a ver, un médico de 40 años como yo de médico, que no atendí una persona en Elche por contaminación por los coches, no es que no exista la contaminación, Pero la, no está relacionada a las emisiones aquí en Elche con patología clínica real. Y eso es la única verdad que le puedo decir. Bueno, y cuando ustedes me la discuten y menosprecia mis conocimientos, no, no, no, no, a, no, mí, no. A, a mí me por da Por supuesto risa. que no vamos a, a, a, a, me a menospreciar me los conocimientos, sus conocimientos médicos. Lo que sí que queremos decirle sí, es que dentro de una, amplitud, de una amplitud de, de miras y mirando cara al, futuro, cara al futuro, sabemos que la gente joven, hoy en día los niños, tienen cada vez más problemas precisamente respiratorios, uh -huh. las, asmáticos. Uh -huh. asmáticos, alergias y demás. Que tiramos las palmeras. No, no se trata de las palmeras, pero sí, pre precisamente sí, sí, una, una persona que puede tener problemas eh, por una causa respiratorios se le pueden agravar si precisamente no, deja, no tenemos un ambiente mucho más saludable. Eh, quedan minutos para llegar a las 10 en punto Tenemos que dar la bienvenida sí. a los telespectadores Que se añaden ahora en estos momentos Al programa La Glorita Que se va a prolongar Ahora a las 10 tendremos las noticias con Marga García Pero después continuaremos con más entrevistas Sobre la actualidad local Estamos en estos momentos en la tertulia política Con la portavoz de Vox Aurora Rodil Y con el concejal de Compromís Félix Sánchez Representando hoy en esta tertulia Al equipo de gobierno Hemos abordado el discurso del alcalde eh, ...que realizó en el Gran Teatro, en el acto institucional... ...los presupuestos generales del Estado... ...que han arrancado muchas críticas de partidos políticos... ...y de entidades económicas y sociales del municipio... ...porque no son inversores para la ciudad de Elche... ...vuelven de nuevo a castigarnos... ...y ahora estábamos hablando... De evidentemente de la polémica por ese plan de movilidad sostenible que Compromís está desarrollando con una política de carriles bici y de restringir el tráfico rodado en esta ciudad. Y no hay tiempo, y yo quería terminar ahora que aprovecho que están ustedes, por ejemplo, hoy en nuestro relato informativo hemos dado la noticia de que Compromís no ha llegado a ningún acuerdo mm. para su, configurar su lista electoral. Al final ¿Habrá primarias? ¿Por qué ustedes no han llegado a un acuerdo para conseguir una candidatura consensuada con MES, con Marian Campello? Bueno, Usted pues, es del bloque de iniciativa junto a Esther Tier? Bueno, yo creo que al final eh, se, nosotros llevamos dos legislaturas en las que hemos realizado primarias abiertas a toda la ciudadanía. Ha sido un sistema que ha funcionado muy bien, con muchísima participación y que ha conformado unas listas que han sido las que hemos tenido en estos últimos años. Eh, ...y que daban una, una, una idea de, de, del apoyo, podríamos decir... ...que había tanto a nivel interno como a nivel externo... ...hacia las personas que conformábamos la, la lista... ...y ha así, así sido además un, algo que se repitió en, las dos, en, las dos, en los dos procesos... ...ahora en este caso, bueno, pues en compromiso ha habido un diálogo... Eh, ...se ha partido de un debate interno en el que se ha planteado... ...si era abrir la posibilidad de a llegar a, a ciertos acuerdos... ...por parte nuestra planteamos una postura que creemos que es bastante, eh, bueno, yo creo que que, que que habría sido una buena, una buena eh, conformación de listas, ¿no? Dado que el 2 tiene que estar, está, ahora se ha condicionado, eh, en base al acuerdo que se ha llegado a nivel de país, se ha condicionado a que tiene que repartirse en base a quién sea el 1. Nosotros consideramos que el 1 tiene que ser, desde luego, Esther 10, que es una la persona que creemos que mejor puede encabezar la lista de compromiso Perelch, es una persona que, que además eh, tiene las cualidades precisamente para ser candidata a, a alcaldesa, evidentemente eso hace que el 2 pues, se tenga que hacer para otra fuerza política, que en este caso sería MES en la persona que ellos quieran considerar, Nos, todavía nos, no han dicho quiénes nosotros sí que hemos dicho quién queremos que sea nuestros candidatos ellos todavía no, no lo han dicho pero eso es un debate interno en el que de forma respetuosa nos planteamos y nosotros también claro. lo que decimos es que las políticas ahora hay que hablar de las políticas uh -huh. y las políticas hay que defenderlas y, las, y en este caso uh -huh. estamos defendiendo la gestión municipal que yeah. creemos que es muy ha sido buena y, y que debe de seguir potenciándose. En este caso, el 3 eh, se, se, se plantea que, que sea yo, eh, mi persona, y nosotros lo que planteamos desde iniciativa es que el 4 y 5 se pueda repartir eh, a otras fuerzas políticas como Podemos o Óscar Unida, porque no estamos, no negamos a que entren otras fuerzas a compartir espacios con nosotros en nuestra lista. O sea, eh, lo que se han negado es a la, al consenso, quieren primarias. Lo que no hemos tenido ha sido una respuesta, que no es lo mismo. Nosotros hemos tenido respuesta a nuestra propuesta. ¿De parte de Marian? De parte de, de, de, de, MES. No sabemos, de MES. No sabemos exactamente eh, si eso les, les ha llegado a parecer bien o mal, porque uh -huh. no nos han respondido. A la propuesta que usted uh -huh. acaba de explicar. Sí, nosotros sí. hemos mantenido la propuesta... A la, nosotros a la hemos, lista eh, el nosotros hemos segundo esta propuesta puesto... Hasta, hasta el último momento, en, en el que hablábamos de política uh -huh. y también hablábamos de, de confluir con otras fuerzas. Bien, y Aurora, eh, ahí mira, eh, en silencio, esperando su turno, Aurora... ¿Usted bueno, su futuro político? ¿Cuál es? Bueno, mi, mi futuro político yo no sé cuál es. Yo lo sé, lo que sé es cuál es mi presente. Yo estoy trabajando con orgullo como concejal, portavoz de Vox, junto con mi compañero Juan Antonio Alberdi. Creo que lo estamos haciendo bien, eh, con responsabilidad, seriedad y, y nuestro partido, nuestra intermunicipal, Así nos lo dice, valora nuestro trabajo y de ello estamos orgullosos. Más allá de eso, eh, te lo dije en alguna oportunidad sí. y te lo vuelvo a decir, sí. yo estoy al servicio de unos principios y estaré allí donde mi partido me ponga. Si me pone encabezando un proyecto de futuro, eh, estaré mm, feliz de estar, por supuesto, porque creo que he adquirido experiencia política y creo que... Uh -huh. Eh, hemos dado la talla... Uh -huh. ...tanto mi compañero como yo... ...como el equipo de trabajo que hemos conformado... ...que es muy serio... ...pero si el partido decide otra cosa... Sabe, ...otra cosa será... ...sabe los plazos porque ustedes no van a primarias... ...no, nosotros no vamos a primarias... ...el CEP supongo que es el que propondrá las listas... ...y Madrid valorará las listas del CEP... ...y será así, más o menos... ...pero eh, la verdad, eh, lo dije antes... A mí no me gusta esto de que hagamos campañas tantos meses antes porque me parece un poquito obsceno para la población. Yo prefiero trabajar y lo que me toque, me toca. Estaré al servicio igual. ¿eh? Nosotros, parece que decir que nosotros no estamos haciendo campaña. No, no, pero eso no estoy hablando. No, ya, estoy hablando de no pero por si algún, algún oyente, se, nosotros en no, Compromiso, no, no, ha, ha no, habido no, un, no, ahora una etapa, una no, fase en la que se podían llegar a esos acuerdos, a propuestas. No, no se ha llegado a, a ese acuerdo y no pasa nada. Seguimos trabajando desde los gobiernos municipales, desde donde estamos cada uno de los representantes de Compromiso, no, y ya, ya el bien. año que viene haremos las primarias abiertas no, a toda la ciudadanía. Es bien, no, hay, no hay más tiempo y no podemos hablar de la cruz de los caídos, la ah, cruz del paseo Estamos, estamos felices porque, ya, no hay porque más tiempo. fue un éxito para nosotros y para la Plataforma de la Cruz, que están también no, felices. Una, ufa, no la este, este 13 eh, rezaremos el rosario como todos uh, los meses al pie de la contratación, bueno, sí, no, contratiempo, no, contratiempo, no es un gran éxito, pero bueno, bueno la contratación sigue. Nosotros ahí nos quedamos. En eh, la Cruz sigue clavada. Efectivamente, gracias, sí. Aurora. Gracias, Felipe.